Bueno este este micro si suena. Para empezar el primero el primero suena. Eh, Sonaron los demás. No sé a nada se comiera a ver si suena si suena ese de ahí. Está tope está tope si, si, si Hola, suena. Buenas. Hola buenas noches. Bueno a ver otra vez prueba. Ay no es que estoy en mí, joder carón todos. A ver ahora. Hola buenas sí, suena, suena. buenas. Florencio, eh, mira, mira a ver Hola, ¿qué tal? Hostia, Uf, muy alto oh, Sí, sí, sí No, Exacto. Lo que pasa es que la movida llegue, A ver, ¿ese que hay el dedo? El uno, ¿sí? El uno. A ver Entonces por aquí Fala ahora, a ver Hola, buenas vale, No está mal, no está mal A ver, a ver si otra vez fallamos otra prueba Hola, ¿qué tal? Sí, no, suena bien Un poquillín vamos a baixarlo también Un poquillín, pero Pero bien eh, Quedanos aquí el Zagalato de los años Arrímate, Zagalato Hola, buenas Bueno, bien, oye, no tampoco vamos a pedir milagros, ¿eh? Una presentación que tampoco fue muy allá, pero que, joder, voy a pa, pa empezar también. Yo espero que según vaya avanzando el programa, vayáis animándoos más. Pero bueno, no no no tengo dudas, ¿eh? No tengo dudas. Soy sois, sois siente que... ¿Qué tal esto? ¿Se siente que tal esto? Pediste una prueba de sonido, ¿no? Un saludo. Eh, joder, no, y, y un hola, hola, ¿por qué no decís sí, no, bien? o como <risa> o dos, uno dos tres 1 dos 3 o como dice Xune cuando prueba sonido para de Shebra 1 2 3 y es curioso como como Bad incluso para <risa> como incluso para pa eso el, el el hombre utiliza al asturiano oye bien eh, no, eh. pero bueno nada que eh, bueno lo primero un saludo a, a toda la gente no sé si tendré chateros porque hoy como estoy haciendo el el programa Eh, en una hora y un día que no que, que no ya la habitual nah, pues de momento no tengo a nadie bueno tengo un tal west333 que no sé quién quién puede ser pero bueno oye pues un saludín al West 333 eh, si, si quiere decir algo que, que lo diga hombre ayer lo que pasa es que los chatros habituales estuvieron ayer igual no se pescancian de que hoy de que hoy estamos también y oh, alguno puede decir ¿y por qué llegue? ¿Por qué llega a Nedonia, que toda la puta vida fue los jueves... ...pero toda la puta vida lleva 10 años siendo los jueves? ¿Eh? ver cambiando un poquillín la hora, tal, vale... ...pero los jueves siempre, joder... ...¿por qué coño eh, salió un viernes? Bueno, pues básicamente porque me da la gana, es lo primero... ...a ver, no tengo por qué andar dando dando explicaciones... ...pero voy a darles porque también me da la gana de darles... ...aunque no tenga por qué... ...pues la cuestión de que eso, precisamente lo que decía... ...en un momento que, que cumplo 10 añinos... ¿eh? Anedonia cumplen a menos que 10 añinos de, de misión. Un, un cuarto de la mi vida, joder, haciendo, haciendo ¿eh? este programa, haciendo la Anedonia. Manda narices. Y entonces, como bueno, pues quería yo celebrarlo, oh, ya lo celebré, eh, Ch, cuidadí. y empecé a celebrarlo. Empecé ahí, hay dos hermanes, no hay dos, no, hay una hermana, eh, con ese especial audio chat con, con el otro lado de la mar, ¿eh? que ahí estaba la... La mi amiga María, la sintiente María, estuvo ¿eh? eh, tuvo charrando un poquito conmigo. <ríe> Podéis imaginaros la, la ilusión que fue que fue hacer eso. ¿eh? Que te sientan desde el otro lado de la mar, ya falta ilusión, ¿eh? pero que para arriba eh, te, te sientan habitualmente desde el otro lado de la mar. Bueno, ya es una cosa tremenda. Pues ayer también hubo celebración, una celebración de Jnada de Nezonia, porque fue una celebración plagada de pifis. O sea, mira que este programa tiene pifis pero gordes, ¿eh? mira que, que tiene sonado mal, pero mal no se va, un poco mal, está no, mal. O sea, mal de hacer daño, a, de bancar lo llego, o sea, <ríe> literalmente, yo el de ayer, a ver... Eh, no digo eh, la es 333 ahora es la que llega a huestre 333 estas es una pero bueno oye, vamos de shala a ver que a ver que llega lo que nos cuenta que, que digo yo que bueno el de, el de ayer no sé si de alguien lo, lo siente todavía no lo sube porque no fue rolado bien archive y entonces no, no pude no pude subir el, el podcast pero pero bueno cuando lo suba yo había vos a ver hacéis lo que queráis Pero, pero si apreciáis los vuestros órganos de la audición, ¿eh? entonces casi mejor que no lo sintáis. A ver, a mí no me ofendéis, si vos lo tengo, ¿eh? yo si no queréis sentirlo, no lo sentís y, y no pasa nada. Pero a ver, si lo sentís, que sepáis que posiblemente tengáis daños auditivos, joder, pues, porque mete mío me lo mal que está... pero a mí también lo marca pero prestóme por la vida porque porque presentóse aquí tuvo tuvo conmigo en el estudio Lucía aquella vieja chatera de, de ay, la de dios de años ¿eh? que desde aquella no volvió a, a sentir eh, Anedonia pero por embargo ayer pues pues vino ¿eh? y faló faló mira tenía el, el, el dudoso honor de ser la única persona que tuvo presente en en Anedonia y en un o sea, aquella y tantos años tuvieron una una noche aquí haciendo el programa y oye por más que por más que que caña que incité, que intente tal, no dixo dijo nada, increíble, increíble porque conseguía aquí que falara gente que que no traía intención ninguna de falar y con cuando cosas, pero ya nada, oye y mira ayer también venía con la intención de no falar, pero ayer por embargo oye saqué y arrancose y puso a A, a falar, ...pues a hablar... ...pues todo por la vida... Eh, qué más cosas... ...quería quería yo decir hoy... Eh, ...bueno pues que para... ...celebrar el décimo aniversario... Eh, ...hoy... ...digamos que, que va a ser el día grande... Eh, ...básicamente por la... ...por la fecha... ...hoy es 17 de... ...17 de... ...de Payares... ...y la grabación más antigua... ...que se conserva de Anedonia. ...la grabación más antigua que se conserva... ...no quiere decir que sea la más antigua... no empezó un poquillín antes... ...pero la grabación más antigua que se conserva... ...coño, pues tendría que repasar... ...ay, coño, ahora un... un ...que llega era del 16 o del 17... ...bueno, da igual, total hay 10 años... ...hay mucho tiempo, más de un día arriba que un día abajo... ...bueno, y celebro lo hoy porque me da la gana... ...joder, porque ya hay bien reyes así bien... La, puede venir mejor la gente... ...si lo celebro muy jueves... ...podrá venir el que pueda venir... Y ...el que no, pues no, no puede... Bueno, pues yo invité a un montón de gente ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues no pedí confirmación absoluta Yo no sabía de fecho, no sabía seguro si iba a haber alguien o, o no iba a haber nadie Pues resulta que eh, llega aquí y, y encontréme el primero de todos Contre Olincio. ¿qué tal amigo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Yo vine una hora antes porque pensaba que era su horario habitual de, <risa> de capítulos Y aquí me presenté a las 9 no, Claro, y que de El 9, entonces eso es el baloncesto entonces claro yo no dónde iba, no iba a pisar por cierto yo bueno, tengo una duda de, de hay tiempo ya, que pregúntate lo que pasa que hasta ahora pues nunca bueno nunca se dio así la ocasión pienso que la situación más curiosa y esta y es la siguiente tú tenías el récord de, de distancia sintiendo anedonia, nada menos que en el Tirol ¿Cómo te sentó eso de que te quiten el, el título? ¿eh? Desde el otro lado del charco, pues bueno. Va a estar complicado. ¿eh? Ya, a superalo. Seguro que alguien desde Australia algún día. Bueno, ya se emitió esperemos. desde la India. No de, sé la distancia que desde estará, la pero India, también. Tailandia, coño, que está llegando un aquí. poco más, lejos. Más gente, está llegando el pistolero Mariegu. ¿Qué tal pistolero? Bien, yo venía a hacer aquí mi programa a mi hora. Bamba, ¡Buenas noches! Eh, ¿Estamos el... en el Pistolero Zurdo hoy cómo va? No, ¡Qué, no, qué pero, vergüenza! Pero, pero, pero no puedes. ¿eh? No, no, vengo aquí porque me invitaron. Me invitaron aquí a celebrar los 10 años. Oye, hay que estar aquí, ¿no? 10 añinos, ¿qué? ¿Qué menos, bueno, no? Va, oye, 10 añinos, cuarto de vida, tal. ¡Hostia, y aquí tengo al speaker de, del básquetbol! El speaker más importante de UBIU. De UBIU, por no decir de, de, de, de más para allá. ¿Qué tal, lo? Bueno, aquí andamos... celebrando tu décimo aniversario y nada pues... Bueno, hay que decirte que ya es un crack, llevar 10 años ahí en esto no es fácil y, y nada, esperar que un día vengas con nosotros a Pumarín, porque yo creo que no viniste todavía y ahora que... Que ahora ya hay tres pasos en baloncesto también Yo creo que puedes darnos alguna lección más Sabiendo que sabes de balonmano Bien sabido Me cago en la ley, no, eso de los tres pasos no lo sabía yo Pero es extremadamente interesante ¿eh? Eh, Joder Tiene historia, tiene historia el tema de De los, de los tres pasos cu cu Cuéntanosla O tienes que marchar, o cuentes Marcho que estoy todavía con Con fame que acabo de salir de currar pero bueno Y, Mucha. Y, y el coche aparcado, encima, de, de, encima, el coche del aparcado de. encima del paso peatones o sea que van a llevármelo con la grúa pero nada, queda la invitación hecha a la y para que venga Pumarín uh -huh. alguna vez con nosotros y, y vea el espectáculo en directo mira, el rocker tuvo hace poco y el resto igual, venga venga bueno, muchas gracias tío encantado que tú vienes por aquí hasta luego. <ríe> luego bueno, ¿qué más gente tenemos por aquí? ya saludo tirolicio que bueno yo ver el, el sopesar por, por quedar en sin el, el récord, pero bueno, oye, tú tranquilo que... Además yo confío, bésete un, un rapaz del mundo, yo veo tú en Australia. Bueno, en Australia. Australia me llama, pero igual Japón, Japón bueno, también, sería bastante lejos. Hostia, no, no, también un, superaría, eh, también superaría, hostia, interesante, interesante. Ah, pues bueno, oye, ya tienes un, una cosa a la vida Perfecto. que <risa> Una cosa que hacer Bueno, y tenemos por aquí también al, al anabásico El anabásico que es eh, que de los últimos participantes Que hubo una anadonia, no sé, no hay mucho tiempo sí, que bueno, tuvo No, se debió ser hace más de un año, tranquilamente ¿eh? Bueno, eso, oye, poco, joder A ver, chaval, que estás hablando con un programa de 10 años de historia ver, Un año niñe, nada ya, Y vale, una décima una, una décima parte. niñe yeah. Y luego tenemos por aquí otro que también tuvo recientemente, el, el Zagarato de los Años, que yo cuido, ¿eh? pienso que el, el, que el Zagarato, yo pienso que tuvo más veces en la Nedonia que en el sopro de mi programa. Eh, pues sí, yo creo que yo, yo, <risa> no puedo decir lo contrario. Estuvo sí, en ¿no? cualquier otro programa más veces hecho, que en el suyo. de hecho <risa> yo creo Y más eres... miserable que tú todavía, ¿eh? Creo que tuve tantos programas como, como episodios de programas particulares. Vamos, o sea, cada, cada nuevo programa es un episodio y ya paso a otro pro, a otro nuevo programa. Pero aún así no junto lo suficientes como para superar el número de veces que haya participado en una anedonia, que tampoco fueron muchas. Yo yo os veo como una antítesis, porque Alberto <risa> es justo. La perfección absoluta no hace programas, precisamente porque lo quiere todo tan perfecto y Abel es justo lo contrario. Él lanza programas, lanza programas, le da igual que salga bien que salga mal. Yo soy yo soy como Maya, Malarmé y, y Abel es como Bukowski. Bueno, pues nada que sí ver, es injusto porque los programas de anedonia salen bien, tienen la media están bastante bien, ¿no? Sí, sí, como Es que o lo haces o no lo haces. Espíritu más incluso enfadado, hombre, más ...si lo hiciese Alberto... ...también le saldrían bien... ...pero un no fallo... Fe, no que, fe, sí. ...que Alberto lo considera garrafal... <risa> eh, ...el aneónico le da absolutamente igual... Y, ...y le da hasta caché para personal... ...me cago en la mar... ...imagino yo estoy rapaz... ...con el programa que me sale de Meyer... ...me cago en la ley... ...uf, Dios mío... ...cuando lo ponga en, en, en archivo... ...ya te avisaré para que, pa que lo sientas... ...a ver, para que lo sientas depende... Eh, ...lo que decían antes... ...tú a, claro. a los órganos de la audición... ...tienes ellos eh, ...aprecio... ...o sea, gustaría te seguir sintiendo las... ...interpretando las vibraciones en el aire como... ...como sonido y tal... ...o sea que hay... ...hay unas veces que está altísimo y otras bajísimo y tal... ...o si, si muy fuera, que han pensado... Si, ...si fuera nomás eso... <risa> ...ojo, ojo Experiencias. ...experiencias varias... Eh, eh, partes que se mezcla o bueno pero no nah, merecía la también. pena nada fue una cosa <risa> uy, mira estos estilos <risa> <risa> sí. estaba ya aquí haciendo posturas <risa> extrañas mira, y... y una cosa que tienen los cables esto que bueno también tiene, tiene razón nada si sigo tengo cuidado porque aquí bueno, está bueno. todo en <risa> un estado de precariedad que a lo mejor a lo mejor paches con todo eh mira, a ver bueno pues nada ese programa ya se puede descargar No, todavía no, porque ah. hoy, hoy el archivo no fue bien. Vale no, vale, no pude subirlo. Pero sí, tú tranquilo. Ya también, igual dieron eh. una señal, ¿eh? Igual, igual. Eh. No te digo yo que no, pero intentarlo tres veces seguidas y dije yo, hostia, pues conmigo no puedes. Tú tranquilo, que mañana sigo. Me está dando muchos problemas el archivo. A mí, con las extensiones, con el nombre de la extensión, mm. unos dios de la de mi madre, que luego no se puede descargar ni. Párame, pero todo, no era eso. No, nah, hombre, entonces ya por hecho yo un gabi a, a la CIA, o. Oh, mm. joder. Archivo y de la CIA, ¿no? según comentaban por ahí. Todo y de la CIA. Todo, todo y la CIA en realidad, también es verdad, ¿eh? No, pues, de... Si no y de la CIA y los Illuminati. Archivo, archivo y de la Biblioteca Nacional Americana. Bueno, lo pues, mismo. Del, del de la biblioteca del Congreso, <risa> efectivamente, la biblioteca del Congreso <risa> sí. y tal. Y sabes que el, el objetivo de Archive y es que todo lo que exista, eh, que esté escrito, grabado o hecho en, en, en, en papel y demás, uh -huh. que se grabe en internet. Que, quede, que se digitalice, para que pueda estar accesible para todo el mundo y, y tal y cual. Ese es el objetivo máximo. Y 100 perres del, de del gobierno de Estados Unidos. O sea que no sé si bueno y malo. Yo eh, dejo ahí y, y el hecho. Hostia. Bueno, Tío de los que fundó, creo que luego vendió... de los que fundó Amazon luego o algo así. Mm, hay una historia, hay un artículo por ahí interesante. De la de historia yo del de, Archive. Deixando ellos gratis ahí todo to el mío legado. Madre de Dios. La mío vida ahí... Oh. Bueno, en fin, oye, ¿qué se va a hacer? Eso, ¿Eh? eso va todo para el FBI. Bueno. Ya sabes más de ti que Google. Sí. Hay otros, Pero, set, otro pero dentro de mil años, cuando el mundo se acabe tres o cuatro veces y recuperen esos archivos mm. y la gente recupere anedonia, Nedonia... <risa> y el primer so, programa que escuchen sea el de ayer. Es que solo, solo, va, solo va a resistir a la, a la destrucción los, los servidores y los discos duros. Eso va a, per, va a perdurar por milenios. No, bueno. no Perdura, perdura siempre, que son las cucarachas También, oye yo cu Cuidado que por eso tenemos ese nombre Yo no sé si lo pensaron cuando lo pusieron ¿eh? Pero vamos sí, sí. Bueno, por eso y porque El antisocial, ¿no? ¿Puede ser? Por animal Siempre Puede ser, Somos, siempre. ¿No? pues ser los medios También va por ahí y si un tío iba llamar la radio popular revolucionaria eh. No sé cuánto 8, 000, Por aportó lo de la cucaracha Optaron por la cucaracha que ya era así como Más más neutra y más de pensar más, eh, más, más de pensar sobre todo la Radio cucaracha, tienes que pensar Hostia, pero cucaracha tal pues Te dicen en radio Como era o popular revolucionaria Madre de Dios, bueno, menos mal Anedonia yo creo que no duraba 10 años, en una radio popular revolucionaria. En esto sí, porque bueno, y otra cosa. Coño, metióse también Macetu en el en el chat. Buenas noches, Macetu. ¿Qué tal? A ver... Bueno, pero metiéndose, pero no ponen nada. La West 333 y Macetu no me ponen nada. ponerme cosas, coño, que estoy de celebración, estoy festejando aquí con toda esta gente... ...toda esta gente que, bueno, por supuesto... ...facemos la, la misma... ...la misma pregunta... Eh, ...que hice ya la semana pasada... ...a María... ...que hice también ayer a, a Lucía... Eh, y, ...y yo... ...prestaríame, de verdad os lo digo... ...que me la contestaseis... ...por turnos... ...para yo enterarme un poquitín de... ...de la pesca, ¿no?... ...porque, bueno, todos los aquí presentes... ...en algún momento... ...pues tí, es muy aficionado a la anedonia, de sentirlo, sí, de seguido. Y yo toda la puta vida me preguntaré: ¿por qué? ¿Por qué te lo lincio? ¿Por qué coño sentías este programa, ...joder, Este programa lleno de pifis... y. y joder, que no doy información veraz, que yo hay incoherente. Es raro porque yo no escucho la radio en general nunca. Ni, ni Radio Cuca ni ninguna otra radio. O sea, yo si escucho música, pongo mis discos o pongo mis CDs. Y escucho muy muy poca música, tampoco soy un, un gran fan de, de la música. Pero es que tu programa me, me enganchaba y me venía muy bien de horario. Yo terminaba mi Aikido los jueves, llegaba a casa y, y sabía que te escuchaba y, y me, hacía, me hacía gracia. Me hacía gracia y pasaba un buen rato escuchándote. Bueno, me, yo alegrar, alegrome mucho. Está hablando en pasado, ¿eh? Bueno, sí, madre, vas, últimamente joder. no sé qué, por qué ya no lo pongo. No Hombre, que, a ver. Yo, bueno, eh, cuido que desde diz de, de macetu, macetu escribe algo. Un saludo a todos, os escucho desde Navia. Coño, de, de, cerca de la de la tierra de los míos antepasados. Curiosamente. Bueno, anda, pues pues nada. Un saludo para ti también, macetu. Que digo yo que no Deja de ser curioso. porque yo nunca fui el menor esfuerzo para pa que esto gustase a nadie Siempre incluso que... en el sentido contrario creo eh, es pues, <risas> eh, eh, posible es posible sí porque a veces insulto a la peña eh, que lo siente eh, Tengo eso de, de qué coño estáis haciendo siendo este programa que ya, que no tenéis la mayor que hacer estas cosas que que, que bueno no desean de no desean de llamar la atención Bueno, también era verdad que, eh, hay que hay que rememorar los, los primeros tiempos de, de Anedonia. Anedonia estaba eh, asitiado en medio precisamente de, de, del programa de Tirolincio, en aquel momento los capítulos previo estoy cuarentellado, y el programa de, de, del pistolero del pistolero maniego. que, sí, que... Ahora, ahora, ya no hay que vaya después y que va a la misma hora y a ver, todo, ¿eh? ¿viste? <risa> ahora Ahora ya se sobreponen, sobreponen. sin ningún problema <risa> está sobrepuesto. tengo que responder a la pregunta. Yo a ver, va, tienes que responder tú también porque tú también pero, sé que hubo sí. una temporada ¿eh? sí. que te dedicabas a sentir las netones Sí sí tengo que reconocer que últimamente no la escucho mucho porque no escucho mucho eh, podcasts y Raditas Sí escucho cosucas pero no demasiado. Eh, tendría, tengo que reconocerlo. Tendría, a ver, pero, eso, eso, digo. Pero no, y sabe, no. y, y sabes yo escuché, sentíate sobre todo, sobre todo y, y por la música. Ah, bueno, anda. Y cada vez pones menos, cabrito. Sí, no, pues música la verdad que pongo la ah, más va. Hay que reconocer, hay que, que acordarte ...que de aquella facías programas de música... ...el o sea, programa del punk y el programa del punk... Eh, quedará en los anales de, de la radio... O sea, <risa> ...esos programas son... Eh, y, o ...el de hombres o sea, ...el de rap... Hay un, montón de, ...hay un montón de programas ahí... ...muy interesantes... ...pues ya entraste ahí a, a más programas más íntimos... ...más ya con la luz en zapagá... Sí. ...de introspectiva... Hoy, ahí, hoy, ...sí, sí, sí, totalmente... Hoy, bueno, esto un poco también para la sentencia que te da por ahí... ...hoy por primera vez en, en, en muchos años... ...por referencia a... A, a los visitantes de esta noche, les use esta aprendiz. Sí, sí, les esta Bueno, la capucha, yo no suelo hacer programas con capucha, que no es Bueno, algún programa, algún programa, algún programa de que se le transmitió ahí por, por Facebook. Claro, pero porque había, había Westcans y la de 200, sí. Sí, claro, joder. con los Westcans, ¿se acuerdan que yo hice un programa en entero con, lo, con la cara tapada? Hombre, va ¿Eh? a pa, pa ver, para déjame ver. Estaba el pistolerín asustado. <risas> ¿Qué pasa, Nedónico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene la.? Porque, porque la... <risas> bueno, Hombre, joder. Bueno, tú, tú, tú, ¿tú, tú ibes delante o detrás, no me acuerdo. Yo iba detrás. Arranqué. Tú ibas detrás, y yo los capítulos espera, quedan tres No, al revés. Espera, los capítulos, parez, no? iba yo, y después quedabas tú, sí, señor. Y luego quedaba yo... Sí, no, no, no. Eh. no no yo acababa y llegaba en ellos, los capítulos. Sí. Sí, sí, sí, ahora yo haciendo... Los jueves, faciendo, cuando tal, los faciendo jueves, yo creo que a las diez. Sí, tú haciendo a, a, a las nueve, yo a las diez, y ellos a las once. Y era así, nada, tiro al encío. Pues él... Uf. hicimos muchísimas horas, o sea, sí, que te cambiamos, mismo. de hecho todos los horarios. No tengo, bien. tengo en la cabeza aquel programa que hicimos que eh, coincidía cuando el, cuando el, el, el día el trabajo, efectivamente, el efectivamente, trabajo, sí, que hicimos sí, uno, dos sí, y juntos. Uno detrás de otro, todo, uno detrás de otro no, todos mezclados. Tres, tres ahí, sí, soles sí, seguidas, sí, tres horas sí, seguidas sí, de, de, de textos contra el trabajo. De textos contra el trabajo, sí, pues todo, sí. Sí, está todo por ahí. Está por ahí, sí, hay que, hay que sí. Habría que mirar, oye, una cosa que podemos hacer en la radio, que ta, ahora que estamos aquí, oye, pues una serie de personajes importantes de, de esta emisora, <risa> Va, igual nos sobraba de vez en cuando cargar programas bellos a la emisión, ¿eh? Pa, pa, pa, pa, no estaría mal. parece que ya lo he alguna vez y, y de, me, de alguien me dio de algún motivo eh, potente para no hacerlo, pero ahora ya no me acuerdo o sea que puedo hacerlo otra vez sí, si no facetez, haces. pero ya no me acuerdo ya de... sería la vagancia voy a hacer el programa, vienes aquí pones el programa grabado clic. <risa> oye pues, <risa> pues podría ser una idea guapa ¿eh? lo que, <risa> de los 300 podcasts ¿había, podcast. había algún programa que lo hacía en casa ...que había algún programa que lo hacía en casa y ponía aquí la grabación... ¿eh? ...sí, eso sí, es verdad... Sí, sí. ...cosa que yo nunca... ...a ver... ...un, la modelo, verdad, en, ¿eh? un modelo en auge... ¿eh? José, pues yo no veo la gracia... ...pero bueno, oye, qué sé yo... ...también yo soy viejo... ...tiro a, ese, a, a métodos más clásicos, más tradicionales... ...yo sí que hubo una temporada... Una, ...pero bueno, muy corta enseguida tuve que... ...porque no me sentía yo bien haciendo aquello... que no sé qué trabajo tenía yo, que madrugaba madrugaba bastante y andaba bastante cansado. Y entonces eh, pensé, digo, bueno, lo que voy a hacer va a ser grabar el programa por día y ponerlo para que se emita a la hora. No, <risa> no fue no el tema. Yo tengo que no ver aquí. No se podía grabar en Edonia por la tarde, si sí, me acuerdo. Sí, sí, acuerdo sí. sí, sí ¿Cómo puede ser que te ha dando la, la luz del día? No, no, no. Eso... Eso no podía ser eh, no, era, no no había posibilidad ¿Vos imagináis un programa de radio con una grabadora Que lleves en el bolso Y que cuando se te ocurra alguna cosa lo digas Y cuando te cabres con algo o una opinión Y lo vas grabando Venga tío, yo hice eso sí no eh, Además mira eh, Lo que pasa es que bueno, fíjelo, Pero luego no me furlaba Las grabaciones y al final quedé sin ponerlo Pero, pero ocurrió eso, Exactamente eso mismo tío Una temporada que trabajaba entre Cangas y Tineo. Y entonces, joder, pues. Al, en unos días a más que tuvo una tarea que consistía en básicamente no hacer nada, pasearme por Cangas y Tineo. Grandes días. programas aquellos, hablando bien de la gente de Cangas también. No, verdad, ¿eh? verdad. <risa> bueno, la la inexistencia de los viñedos. <risa> bueno, eso ya era verdad, joder. Precisamente sobre ese tema, un día, eh, caleando por Tebongo, fue haciendo tiempo, en medio de la nieve. Te pongo que lleve un, un pueblo de ahí al lado en el que supuestamente se fue mucho vino, pero no hay una puta viña, ya, esto es mentira. Bueno, tenemos en el, en el chat a Macetu, que lleve de, de, de Cangas, y no sé, Macetu, no sé qué opinas tú, pero yo de verdad que, que todo el tiempo que tuve allí no vi, vi viñas a bondes como para hacer todo el vino que, eh, que, que se vende en las tiendas. Pero bueno, tampoco vi nunca pombares a bondes como para... como para hacer toda la sidra o sea ya que <risa> tampoco pero bueno pero si sí, ocurrió esa movida y andaba yo con con un aparatín con un, un mp3 de estos pequeñacos que tenía que tenía grabadora y y dedicábame a dedicábame a hacer eso tío a, bueno, gracias está hecho que la navas y con un, unos saladitos de queman rellenos Bueno, eso no, es mejor nunca no, <risa> no no preguntárselo no. <risa> Comerlo sin más Y, y lo sé, da. ni me interesa <risa> ya está. El mío parece carne humana. Bueno, va, pues si fuera carne humana seguro que... Y tú que sabes una cosa sobre... Porque, bueno, todos sabéis que con la mierda animal se puede hacer abono y... Bueno, se, se me sigue, caga, caga un bicho, cago una vaca, el cucho de toda la vida y tal Claro, bueno, sí, abono, eso... oye pues sabéis que con la mierda humana no es conveniente porque la mierda humana tiene valga la redundancia o sea, tanta ya lo mierda, yo en ¿eh? eso ya lo escuché yo en anedonia más de una vez Sí, sí, no era recomendable para el compost. Efectivamente, que parece que la mierda humana tiene tanta mierda que incluso... La mierda humana en unas condiciones históricas determinadas. por <risa> bueno, me caso... el mundo occidental de hoy, ¿no? <risa> o, obviamente, obviamente, obviamente, de clase, con una conciencia de clase. una alimentación sana y tal, valdría para el compost, ¿no? La mierda humana fue, fue un componente de, de abono tradicionalmente, hombre. Yo acordarme de esa historia que siempre me contaba en mi huelu... ...de cuando diven a cagar al montón de, del cucho y de los cegados y tal... para pa aprovecharlo, para ese que ¡Qué atraso, que eh! Ya, mira tumbando huevos, joder... ...que ahora no se puede usar ...mira, qué riqueza tendríamos en nosotros mismos... ...si pudiéramos usar todo eso bien. Hombre, dito que puede ser un mito, eh... ...yo soy de gente que lo usa y sigue siguen vivos... ...hombre, me siguen vivos a lo mejor... Tampoco pongo la. Por lo visto, el riesgo ya que bacterias fecales o no sé qué hostes, que los nuestros son muy agresivos, sí. que pasen a los hortalizas y al agua, efectivamente. Al agua, la E. coli famosa. Eh. Las heces humanas y, y no solo las humanas, las de perro, los gatos, son muy fuertes. Uh -huh. Las de los herbívoros son un poquitín más suaves y entonces no. También hacen E. coli, pero suelen pero menos, pudrirse ¿eh? antes porque. Los ya, restos ya, ya. son más orgánicos. Joder, no narices. En fin, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ni siquiera la nuestra mierda vale una mierda. Esto es ya, ya tremendo, ya tremendo. Pero bueno. A nada más, y gutocote. A mira, con el, el toque eso para arriba voy a hacer un, un comentario un poco más largo. Eh, falaba yo ya en el programa de... Uy, madre, es, me, Perdona hay que corto un momentín que, que hay aquí en el en el chat una una cosa larga, eh, una explicación una explicación a ver. de lo del vino. Diz Macetu, igual sí. Soy si relataste en un programa un tipo de persona de allí que yo también conozco, bueno, anda menos mal. <risa> Digo, ya a ver si, si si va a ser que tengo yo ya un estereotipo marcado, no, eh, que existe. Bueno. Eh, lo que pasa es que yo tuve la mala pata de dar con todos, la verdad. Bueno, eh, dijiste que estaba la eh, que en cangas te da la impresión de que había gente observando tras la ventana de su casa. Eh, eh, sí, sí, sí. Y conozco algunas personas que realmente se comportaban así madre, tío, sí, sí. <risa> Recuerdo, <risa> Recuerdo aquella sensación de, de, de, ir, de ir, en serio, ir no para la calle. Rosetaja, no sé, tío, pero tenías como la, la sensación en todo momento de que estaban mirando para ti. Una, de verdad eh bueno, eras un, un hombre solitario ahí extraño Sí, eh, joder Había llegado a la ciudad yo no sé cuántos sí, no sé cuántos miles de habitantes te cagas, pero madre de dios no sé papelillas en cada uno de fuera que llega pero bueno oye ¿na? bueno retomamos retomamos a Navas a ver falaba yo eh, estos últimos semanas así con el cuento de con el cuento de, del aniversario y tal que había como... podía eh, clasificar a las personas en tres grupos, ¿eh? las personas a, a la sintiencia de anadonia en tres, en tres grupos. Uno era el... el eh, bueno, que no llegaban ni siquiera a ser sintientes, porque eran los que, los que conocían al, al, al hardware. Últimamente se, se está popularizando el término hardware para referirse a, al cuerpo físico... Eh, a través del que el anadónico miserable se, se manifiesta en, en, en este programa. ¿eh? Porque, bueno, claro, han pues unos cuerdas vocales, un, una serie de cosas, de elementos que, bueno, pues hay que sacarlos de alguna parte. Bueno, pues había gente que conocía el hardware y que en algún momento llegaba la, la pregunta esa terrible de, ah, ¿fais un programa de radio? ¿Dónde se escucha? Bueno, claro, hay que decirlo, ¿no? Ya que te lo preguntan... es muy difícil salir de eso, es muy difícil porque no puedes decir eso de, no, pero yo que siéntese muy mal. Notas enseguida que yo que no quieres que, que lo sienta. Claro, y pues, eso a veces no, a lo mejor es no decir nada. Eh, lo mejor, yo habitualmente no digo nada, lo que pasa es que hay veces que por el motivo que sea, pues o sabes. Te escapas. Sí. Bueno, oye, bueno, ellos lo decís y bueno, se ve que lo sentían en algún momento, y, y oye, casualmente la relación a partir de ese momento. Se enfriaba, ¿eh? se enfriaba se enfriaba se dilataba en el tiempo una persona que veías así habitualmente todos los días pues de repente tenía cosas que hacer a ver, yo lo entiendo ¿eh? yo, yo conozco también al hardware y de repente siento esto y digo madre tío, está como una puta chota tal, mejor no me... joder, oye, a ver yo no sé qué pensaríais vosotros pero, ¿eh? en fin a ver yo no os guardo ningún rencor a la gente que, que pasó eso pues, parece, parece bastante parece bastante normal oye en fin eso, eso yo es un grupo un grupo grande luego me en su grupo eh, de la gente que bueno pues que ya, ya me conocéis de siempre eh, pues va más hacer este programa sabe dios lo que pensaréis pero bueno, oye, ¿verdad? con eso de que ya me conocéis donde hay confianza de asco y entonces, bueno, pues, en fin diréis, bueno, pues seguramente oye, mira, estoy una locura más, un tal tampoco pasa nada estoy así, tal, bueno, cosas no sé y luego hay un tercer eh, bueno, no, perdón, no, no hay no hay no hay tres subgrupos, son cuatro perdón, perdón, hay un tercer subgrupo eh, ...que ye que sobre todo el de... Eh, ...sobre todo, no, vale, el, el espécimen más más característico... Eh, ...no pudo estar hoy aquí porque... ...por un motivo, es verdad, quería comentarlo... Eh, ...los de la Fundación Belenos... Eh, eh, hicieron todo lo posible por joderme... ...y pusieron en la, en la primera jornada... ...de los de los seminarios de estudios asturianos... ...el mismo día que iba yo a, a hacer la historia esta... ...casualidad... ...pues no me parece... ...porque además sabiendo que, que iba a invadir una persona... ...que ya se entiende habitual de anedonia... ...pues seguro que lo hicieron con toda la mala baba del mundo... para que no pudiera venir... ...y al final fue lo que fue lo que pasó... ...pero bueno, mi amigo el Oscar el de la Puebla... ...que de algunos lo conocéis del, del monte... ...y el caso contrario... ...y el caso de la persona que conocía el hardware... ...llegó el momento ese de... ...bueno pues el programa ya es digital... nunca da más remedio que... Eh, ...que decir, bueno, pues sientes así aquí... ...oye, pero estoy por la vida... ...me cago en la mar... ...desde entonces yo, yo cuido que llegue uno de los sintientes más fieles... ...descarga el podcast... Eh, ...fielmente todos los manes ...y pues estoy por la vida... ...he hecho unas risas, al acordame y todo... de cuál fue el, el primer programa que... ...que sintió... ...que fue uno que no sé si de alguno sentiste... ...en el que desglosaba el precio de un... ...de un plato de lentilles... ...y bueno, pues... Si hice mucha gracia, joder, pues, sal, salé, no me acuerdo si era 47 céntimos una cosa así, intentando demostrar que se podía, se podía vivir con pocos perres, o por lo menos comer un plato de por pocos perres. Me de Dios. Otro que, que también me gusta la de Dios y que de fecha acabó haciendo programa aquí, eh, al vos de, de Néstor, el de Acción Mutante, esto el Acción mutante también, pues cuadro, que salió tema, hago un programa raro de tal sentidolo, pues estoy por la vida y bueno, ya no tardó, no tardó en manera a hacer el el programa aquí. Y luego hay un no me a confundirme, no no hay no hay cuatro subgrupos, a ver. Hay los humanos ahora. No, no, esos tampoco van, son digamos cuatro subgrupos ...prácticos y un subgrupo teórico... ...es verdad... ...a ver, voy a hablar ahora del... ...yo falle de tres subgrupos prácticos... ...que efectivamente están comprobados... ...y ahora voy a hablar de un subgrupo teórico... ¿eh? Eh, ...que bueno... es perfectamente teorizable... ...que exista... ...lo que pasa que... En un, ...por motivos que entendéis enseguida... ...pues bueno, pues casi no, no puedo... ...conocerlo en la práctica... Eh, y es un grupo de la gente que a lo mejor siente anedonia, sienten anedonia ¿eh? y tal, y después de sentir anedonia, conocen al hardware. Yo me imagino la, la desilusión y el chasco que se tienen que llevar. Porque claro, una cosa es sentir un, bueno, pues un individuo por la radio diciéndoles cosas, y luego madre de Dios, conocer al pringao que, que pone el cuerpo, tiene que ser realmente duro. ¿eh? A ver, yo ya os digo que yo en su grupo puramente teórico, porque todavía no se dio el caso, pero podría eh, Yo cuido, A ver, pienso que el choque va a poder ser tremendo, ¿eh? Va a poder ser tremendo, pero bueno, ahí, en fin, pienso yo, no sé. Luego me diré. Sí, sí, yo en parte lo pienso en mi caso también. Sí. ¿Eh? Eh, eh, es que tú y yo es del quinto, el quinto, el quinto grupo, el quinto subgrupo. Tú y es el quinto su grupo de fecho. Yo pienso que no hay ni no más que que yo si de su grupo de los que conocían al anedónico miserable, acabaste conociendo al, al hardware y bueno, llevámonos normalmente relativamente bien, ¿no? Sí, conocí los dos los dos entes prácticamente al mismo tiempo. Cuéntanos, cuéntanos la, la desilusión y sí, la verdad. No, no, no hay sí, pues sí, tal, no, no hay tal A ver, que no pasa no hay nada tal. Yo... Que vamos a ser no, no, no. amigos, tío, que no, no pasa no, no. nada Hay desilusión, hay, hay desacuerdo profundo a veces Y con <risa> tal, <risa> tal, tal te lo digo, de hecho ¿eh? No tengo, ni, <risa> tengo ningún problema Y otra es una gran eh, conexión casi vital Ahí de las reflexiones que se... <risa> sin, sin querer aquí ponerme muy serio, ¿no? Una conexión con los temas que se tratan Las reflexiones, la, no sé, la, esa angustia vital Yo creo que es el hilo de... ...de anedonia normalmente, no sé, contra el trabajo, contra la tecnología... ...contra la imbecilidad así generalizada... ...y, y bueno, pues otros temas igual no, no conecto tanto... ...tampoco es que lo escuche por sistema... ...cuando hay muchas veces que se repiten los temas... ...cuando a veces pues pasas de largo, pasas al siguiente... ...y normalmente lo descargo siempre... ...luego que lo escucho o no, normalmente lo escucho entero... ...pero es verdad que lo llevo con retraso... ...porque sí, sí que escucho bastantes po bastantes postcas... Y van acumulándose ahí porque hay mucha peña ahí haciendo cosas interesantes y no se puede estar a todo. Pero pues, pues puedes decir si quieres que no me va a parecer mal. ¿verdad? No, no, no, es que no... siempre sí, pues sí, dilo. No, no. Ah, joder, no te cortes. Dilo, hostia. No, no. Pues joder, venga, hombre. No, no, que qué, qué venga, venga, diga. Venga. Y de, venga, el programa ¿no? y luego claro, voy a decir, con la madre... Venga. No, porque sí, sí. Descubrí, descubrí el programa a la vez que te descubrí a ti. No, mira, un poco después. Sí, una, de que, de un día después. No, sé, no, sé. no yo creo que te, yo creo que te descubrí antes que el, que el programa. Vamos. No, porque al corto me fue fue este otro que está aquí al otro día, o sea, De hecho, un buen día, el... un día ahí en el 15 m. 15 ¿eh? m. El, yeah. ¿no? el rapaz ese sí te siente. El 15M. me Sí, me presentó al enedónico y tal Y luego justo coincidí que había, habíais hecho aquí un programa sobre el 15M Que estabas tú, estaba Fanjul Y estaba ahí uno que cazaba ovnis Por ahí, que era de aquello uno de los líderes del 15M Y no sé si también Nachet Todo un franchute sí, sí, sí. Todo con aquello un franchute Richard Wilson ¿Se llama así? Cazador de ovnis Joder Yo solo sé que eh, después de terminar toda la charla y tal Dicho, bueno, quiero saludar y agradecer a esta radio tan democrática ¿Sí? Yo en ese momento decía eso de Bueno, porque no lo conoces y tal Pero que sepas que llamar democrática a Radio Cuca Y es poco menos que insultante que Quedó hombre todo ahí, todo pillado Hostia, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? En no fin, lo, no lo pillaba, no lo, no lo pillaba Pero bueno, oye, ¿ponemos un gandaro? ¿Sí? No lo veis Vamos a ver sí. qué, qué tengo por sí. aquí. A ver, que, ay, yo, para, es, que es verdad pero, que dicen. Yo, dicen vas vas por música. Espera, espera. Sí. Dicen, ay madre. Dicen aquí en el chat que. Te, claro, y, eh, y es una gran verdad que te falta otro tipo de gente, que es el El, el, el policía. seguridad Saludo <risas> ahí. Sí. Es verdad, sí. pues es hay. Y verdad, y verdad. Últimamente vino un poco. Hoy, pues yo creo que es el más fiel. Bueno, hoy está, ¿eh? Hoy hoy vino también. hoy Sí. <risas> Tan Macetu. Es el que firma como Anedonia, No, ese soy yo, joder. <risa> o está sea. la Wes 3C3 y luego está el Wes 139, que supongo que sería que sería el Madero, digo yo. Un Oye. saludo. Sí, pues la verdad toco oyendo y cariño, eh. Yo como, como esto del de, del Cantares y de, de los Rendacares muertos. Antes te, tirábamos el cóter, antes te echábamos el del molotov y ahora te echamos de menos. Vaya, vale, no sé, ya es entrañable. Y, y, y policía sí, los prefiero antes que a ti. Exactamente, <risa> también. También, <risa> ¿También no hay algún por ahí que, oye, bueno, podríamos preferirlo antes que la policía. Pero bueno, a ver, hombre, maníaco, que yo decía lo de que vos parece y ponemos a encantar. Era para engañaros y dar pie a un tema. Un tema, eh. Todavía no respondió el cegaratu porque te escuchaba, tío. Hostia, y es verdad, falta el zagrato, bueno, arriba. esa va a ser buena, espera. Eh, eh, espera. te feo. Tirolo dice: ¿puedes ir el micrófono al cegaratu? Con, no, vale. con su permiso, eh, quiero decir, para pa, ahí pa sí. a No, yo para que ver, fuese lo del cantar. Oye, pero. Eh, espera sí, cantar y por eso no lo deseo esperai. para que sigamos aquí atentos. Espera ahí, espera ahí, Vamos a ver. Pues canciones de un tema, eh. ...que cayó como un muerto... ...o sea, vio que lo... tal... ...y cayó como un muerto... ...no han dicho nada... ...que era no un trajo guión... ...está empezando... ...que va a marchar... ...vio que lo saltaba... ...y hostia... ...encantado... Él ...estaba ahí... ...todo felices feliz... ...todos sabemos que un chaval discreto... ...sí... ...no, pero sí, yo sí, pensaba discreto. que no había yo acabado es que el... ...el... ...no ni gusta figurar... ...ni nada de eso... Es ...ya, bien, ya, ya... Ahí, trae, en segundo sí. plano... haciendo las cosas sin que se noten... haciendo <risas> las muchas... ...pero sin sí que se note... ...a la cuenta... A ver. Bueno, pues yo no conocí primero al Hardware, que era el Anedonicu, pero conocí primero a otro ente. Que mm, era, a ver, ¿Había otro más? Oh? Sí, oh, pero ya no de, ane, no de ane, Anedonia, <risa> sino de los capítulos, que era pero, El Limpiador. No Ah, el y bien, el acojonaba el limpiador que te cagas el yo escuchaba, escuchaba en casa bueno, con, eh, metido en la cama porque eran unas horas intempestivas de semana, que no pintaba nada estar escuchando por ahí, bueno, yo estaba en la cama claro, y escuchaba eh, no sé, apretándome bien ahí las sábanas hasta arriba y tal bien encaramado porque, porque metía miedo lo del limpiador un tipo realmente siniestro Que y que luego, no cuando sea. va, cuando te conocí, digo, yo, bueno, pues. Va. Tampoco para tanto. tampoco lleva tanto. <ríe> <ríe> <ríe> no te pites andar por ahí degollando sí, sí. gente, ni. ¿no? <ríe> que sepamos. Bueno, a ver, no voy a andar contándolo, obviamente. <ríe> <ríe> en caso de. En caso de tal ¿no? ¿Eh? Pero no sé, a mí, bueno, me pasa como a. A. Al pistolero ya cómo llamas a este hombre? Este se llama tirolincio porque me ah, salió desde el Tirol. Tirolincio. Perdió el título ya porque sí, sí. en un momento fue fue el fue el sentiente más Yoshihnu pero ya desde Guatemala tío. Pues me pasa como al tirolincio y al pistolero que eh, no últimamente no escucho mucho la radio la verdad. <risa> Y yo sí que escuchaba mucho la radio cuando la pillaba analógicamente, pero es que hace claro. muchos años que no la pillo analógicamente en casa y entonces... <risa> Tenías que entrar en ese tema a colación. <risa> Lo siento, <risa> pero descargo de cuando en cuando o más que, nada, más que nada escucho cuando estoy aquí haciendo otras cosas y coincide que hay un programa. Entonces es, es sobre todo cuando más escucho uh -huh. Radio Cuca. Y, y. ¿Por qué escuché al anedónico? Bueno. ¿Escuchaste algún programa de anedónico? Bueno, eso yo no, no, claro, pero no. Es, es que estás people. ahí y, also, dando, in, estás, estás me, dando eso, vueltas es que a la bueno. cuestión. Posiblemente eh? no. Escuché, escuché muchos retazos, pero un programa entero, pues posiblemente no. No lo sé. Oye, mandan pero la televisión. ¿Has visto un montón de gente. Bueno, yo siento las veces, ¿no? yo no lo siento casi nunca. No, pero yo escuché mucho, mucho, pero a retazos. Y, y igual una de las razones por las que lo escucho es, eh, bueno hay más pero una una de ellas eh, yo creo que es por por ejemplo El comienzo es una sintonía del de mm. club de la lucha, ¿no? No, uh -huh. no, no, no, el comienzo no, pero el final, no, el final tampoco. <risa> Véis bueno, fondo. aquí este se demuestra que, que, que solo escucho retazos. ¿Veis cómo decía la verdad. A ver, todo, todo la es música ese. de fondo. Todo bueno, es pero esa. pero se pone se pone una sintonía del club de la lucha. Esta, esta. esta. eso vale, ahí vale. quería llegar bueno eso, eso es eso es eso, se, pone, eso se pone una sintonía es, eso en algún era momento de fondo. bueno pues el fondo bueno pues ese fondo claro yo yo empecé en la radio escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado y esa música estaba muy presente en los capítulos y, y claro a mí me recuerda aquello y sobre todo también me recuerda mucho a, eh, a mí los capítulos Yo los empecé escuchando también sin conocer a la gente. Yo mm. los escuchaba y la época y, en la que los violentos tenían razón. Sí, para pa <risa> mí primero fueron las voces y luego la gente. Y o también, la, ¿no? por lo menos la mayoría de ellos. Mm. Y sobre todo para mí la que la voz que me notizó fue la del trovador. Eh, yo, yo escuché al trovador allí en aquellos tiempos y es que me notizó, tuve que tuve que me arrastró. <risa> No fue fue imposible y y eso y lo de la música esa luego es como que me, me... El trovador que ha hecho a su vez grandes ediciones que... de anedonia Hombre, sí sí les mejores célebres ver, mira pues, curiosamente ahora El bueno es la del la del fide, tren, la del tren uh -huh. es brutal eso. A mí, yo sigo pensando que la de los controladores es el mejor programa de Naduni Y mira que hay unos de cuantos, ¿eh? El del tren A trescientos y pico, ya tren, tenemos, ¿no? ahí la, tenemos ahí el debate entre... Si nos llamamos el del punk y el del punk <ríe> Sí, verdad, sí, es verdad, no verdad escucha, también eh. <ríe> Oye, el, y el, el rap de mis 14 <ríe> Sí, sí Tenía, Curiosamente, pero no me gustan menos programas musicales Fíjate alguno que va, oye, podría tener el su, el su interés pero bueno, muy poco interés, tampoco... El 3G, ¿no? ¿no? No, es que, después visitaba ahora tiene casi, ¿no? casi mil descargues y es tremendo y el programa más descargado de, de anedonia en la historia de anedonia en toda la historia de la humanidad en realidad incluso del, del planeta tierra y del universo también y el más descargado de todos y es tremendo bueno y a qué sale ese tema yo te iba a hacer otra otra pregunta pero pero sí me prestaría saber exactamente eh, eh, que Música, no, pero esa, esa, ya era, esa ya era la otra pregunta. Bueno, venga, pues vale. No, no, no, nada, no, yo estoy la off, ay, no pero eh, la No, no pero... Tira, tira, dale, dale. Pero, pero que no llegue vayas a poner música. Ah, vale, vale. A ver, Sonar que... Sonar una sola canción, Te eh. vas a hacer una pregunta. <risa> Tres horas que vamos a estar aquí. Eh. Bueno, pero venga, vamos a, Venga, ya que sale el tema, coño, pues vamos a seguir con ese tema. Eh... acordáis vos de por lo menos de, de los programas del control aéreo de, y del choque de trenes y, y de alguno más que tengáis bueno sí bueno y del punk y del punk y del rap y de, de alguno más a ver venga es más eh, os acordáis? porque vos acordes es porque los prestares no que vos acordes porque cuando, cuando fuiste a ver a los a los bueno, iba a decir parálisis permanente, no <ríe> <un proyecto ríe> de de orden Venezuela, público de orden público, por ejemplo <ríe> unos que hicimos tuyo de educación también fueron muy Hostia, interesantes fueron muy buenos En la época que yo fui muy, profesor muy Sí, sí, sí, sí, es verdad, es verdad. Ese programa de educación fue tremendamente bueno. eso también mm -hmm. lo tengo ahí en el, mm -hmm. en el en el Olimpo, de, de los programas curiosos que, que FICI. Hay, hay uno rememorando Movimiento Contracultural, eso del disloque. ¡Oh! Eh. Sí, sí, sí, cierto. Y luego, es que yo, de las cosas que me acuerdo, son más que un programa en concreto, son cosas así estructurales, que salieron muchas bueno. veces como ciertas obsesiones, como lo de... Eh, lo que significó, para ti lo de sacar la carrera y tal, a nivel de destrucción, el tema del, del trabajo asalariado. Los trabajos con las ratas, los experimentos. <risa> sí, sí, todas esas es cosas, y yo, verdad, salieron bastante. Pero, Alencio, a ver, opina, oh, hombre, que estás ahí muy callado. Yo tengo una... cosa que siempre asoció contigo y pensé que iba a ser la canción que ibas a poner o te iba a, a hacer ver. la petición y es una canción japonesa de ska que siempre me moló muchísimo, tío, que pusiste en los programas. ¿Cómo sabía yo que iba a salir eso. Bueno, ese ya era el tema que iba a sacar con lo de cuando dice esto de ¿qué? ponemos un cantar. Yo lo que quería ya era sacar el tema de los de los cantares. Y mira, que sepas eh, que todavía todavía ayer creo que lo comenté Dice, hubo una vez, hay muchos años, que, que quise hacer un concurso en la Edonia, eh, un concurso tan sencillo en el que los participantes, lo único que, que tenían que, que hacer, y era, y era eh, bueno, pues decir cuál, cuál era el so cantar favorito de todos los que salieron en la Edonia. Y nada más participó una persona que fue precisamente tirolincio, ¿eh? que dicho precisamente ese, ese, ese cantar. Sí, pues no te preocupes que si cantara más. Fue una especial ilusión, bueno, ahora ya ahora un poco menos porque está en YouTube. Pero no estaba en ninguna parte. y Parecía como el cantar que yo tenía que no sabía exactamente de quién era y tal. Ahora ya, ya está en YouTube, o sea que ya se, se joribió la cosa. Los demás acordéis vos de, de algún cantar en especial. Bueno, suena mucho siempre Ilegales, ¿no? Hombre, Ilegales... Sí, últimamente lo de hacia las profundidades... ¿eh? Oh, oh, Sobre sí. todo... Ilegales yo, yo cuido que, que debió sonar la discografía completa... <risa> en bueno, la hedonia... ¡Manegu! inolvidable canción de cierre, vamos... De, ah, no no te de, collan... La de con dos. ¡Manegu! ¿Qué? ¿Algún cantar? ¿Qué...? Los delpuntos la... del punk... <risa> <risa> <risa> no, eh... eh, eh. hiciste mucho hiciste hacías mucho en su momento eh, música y tal yo recuerdo mm -hmm. eso con gran con gran cariño porque bueno yo soy un gran, un gran un gran sabéis los dos no los que escuchéis esta radio que me gusta y me encanta mucho la la, la música no soy un gran melómano creo que se dice no la palabra eh, Paradise Tokyo Scam, sin duda es uno de los de los temas que mm. te definirían también, ¿no? Eh, hombres G, eh, pero bueno, eso no me, gusta, no me gustaba tanto. Bueno, me gusta el approach que le haces, pero bueno, sin ser demasiado tal, sin duda, sin duda, eh, desorden público son otros de los que tienen que estar en esa en esa lista de de música y pasar por puerto hicimos alguno? hicimos alguno? ¿Detonar? Llegamos a hacer... Pues yo tengo cuenta de haber pensado pero en no un recuerdo yo, ahora mismo ya... Yo sé ya que hay. por lo menos en el todo programa, en el del pistolero Sí, sí que claro me es que... que lo oficimos entero detonar sí. o por lo menos Claro, luego... es que hay una mezcla ahí porque, claro, aquí las relaciones son son mutos no puede ser otra manera sí. Apoyo mutuo, ¿no? Que es una cosa que no, que nos gusta mucho decir aquí, por lo menos a mí en esta radio Y claro, yo tengo veces que mezclo ya los programas en los que yo vine al anedónico claro, y normal. con los programas en los que la venía, el anedónico venía al pistolero zurdo y entonces ahí claro y esa mezcla que ya porque música hicimos mucho, mucho, muchísimo, muchísimo. Pero claro, no exactamente a lo mejor en el ámbito de anedonia. Yo habitualmente cuando subí a anedonia fue para charrar. Era, claro, habitualmente es que, José, sí. tengo que aprovechar cuando tengo, cuando tengo compañía para pagar la propia ayuda, mm -hmm. eh. Joder. así decir, ¿cansó yo menos? Y claro, tal uno ahí, o le pico, bla, bla, bla, bla, pues bla. Pues no, se bla. Te nota, manín. Yo, yo, yo, yo sé en ello, ¿eh? Ya ves, hostia, perderá la voz algún día, eso debe ser un drama. Ahí va, un loquendo de esos, un ordenador, escríbeslo, y después... Bueno, te también es verdad. Hostia, traes yo una vez, ya que saquéis el tema, no sé si de alguno lo sintió, pero cuando venía con los rapaces de, del CAI de España, uno de ellos, Avelino, Ave. Eh, no falaba, pero tenía, un, tenía una tablet uh -huh. en la que escribía y leía y reproducía y tal sí, bueno. y, y haciendo programa aquí pues un par de veces un par de intervenciones de él fueron de esa manera una, una cosa muy muy prestosa un saludo país por cierto y perdonad porque sé que tenéis unas ganas terribles de de, de volver a de volver a la radio, de volver a hacer radio, pero por culpa del puto trabajo asalariado las horas no, no hay manera, no hay manera. Ay, Dios. A ver, hasta que el base con mirando el, el chat que hablamos hace de un programa que yo también recuerdo así con cariño, sí, que dice cuando hablabas de una salida en bici con el trovador. Efectivamente. Sí, sí, sí. Y de, y yo por ahí... creo que hay más de uno, de hecho, ¿no? Eh, de hablar de bicicleta seguro que hay uno sí. que me acuerdo de lo de, de salir los sábados y de repente cortar eh, y empezar a ir de, de monte cada eh, vez en plan más salvaje y eh, e más lejos sí, sí la parte en la que nos volvimos yo creo que que perdimos sí posiblemente perdimos un poquito en la razón pero bueno oye eh, mira también eso joder lo básico ¿eh? ya de, de tú ya de paso comento Que también hay programas muy buenos de Anápesis, doy fe, doy fe, me gusta. Y otro programa que también me gustó mucho, pásame lo mismo, ahí nos la decías, tengo un montón de ellos pendientes, pero bueno, oye, gustar, gusta. Eh, y y es ojalá podáis hacer muchos programas más, a ver, hombre, Intentará intentarás, intentará, estamos en ello, eh, estamos en ello. Eh, bueno, pues. Yo quería introducir el tema de los cantarinos Precisamente para poner el cantarino Para ponerlo así en tal Hombre, digo, a ver Llevamos poco Llevamos una hora nada más Y... joder, y poco A ver, si, si yo cuando de más o menos lo que he hecho Para pa ponerlo cuando lo fuego yo solo Y que estamos cinco, pues tenía que ser Un cantar a las cinco horas Pero bueno, oye, tampoco vamos A, a excedernos Y voy a poner uno Y voy a poner precisamente ese. Joder, inicio Acertaste de pleno, acertaste de pleno, porque la verdad que llevo una, una pasada de cantar. Vamos a ver si lo encontramos. Ah, no, pero yo soy gallo, no lo voy a poner por YouTube. lo mm. aquí. Bueno, tengo lo, espero que lo tenga, que no me. Hostia, espera, sí, sí, tengo que tenerlo. Tengo que tener Lo no, que te lo pone a, y que no a dar las gracias a este Macetu, que además no lo conozco de nada, o sea, que tiene más mérito. Que no, le, no le di dinero ni nada para que... Para <risa> <hablara risa> <bien, risa> pa que diga ¿no? <risa> Pues me quedo, quiero presentar aquí al cantar. No me acuerdo el cómo se llamaba, pero bueno, era bueno, simpático. No me extraña. A ver. El nombre, sí. ¿cómo es? Sunato Shoku Kusuri. Kusuri. Eso, eso supongo que llegue el, el título, pero luego en YouTube viene otro, ¿eh? es una tosoku do cuia yo no sé qué hostias pero bueno, igual. Bueno, sabemos cuál ye. La el, ra, la rapaza y esa y el tal Matsu Pues, pues con, ma, ahí con va, Matsu. Matsu Eso en anedonia. el único programa que la debe poner en en España por lo menos. Yo creo que sí, eh. <risa> Venga, sentilo, y a ver si a ver si Fue la transición, guay, o no fue, eh? Está digna de los mejores técnicos de la chano de radio, que flip. A ver, oh, sí. No, yo creo ah, que... no, claro, joder, mierda, claro. Dios, mierda. Oye, ves, es que es imposible hacer este programa sin, sin pifarla de alguna manera. Ah, sí, sí, a ver, ahora. No, yo creo que está saliendo ahora todo. no. Ahora. No, de nada. no hombre, mira, ahora. Mira, a mí no se me oye, mira pa' ello. Sí, oh. Que, que si sí, no, oye, oh. hay otro canal, tío. Que, a, a ver, que, que, que, ya es, que ya es por aquí. Sí, pero no se refleja ahí, tío. A ver. Si sí se refleja. A ver, a, sí. Ahora, ahora, sí. Ahora sí, ahora, vale. Está bien. <risa> ahora demasiado. Ahí sí, Bien. Ahí sí. eso pasa por una cosa, a ver, ya que estamos en plan de, de protestar por por las cosas técnicas de la de la radio. Que yo es muy gracioso, porque aquí protestar, protestamos la de Dios, para que no un trabaje ni, ni Cristo. Deberíamos que venir a... se dijo a la peña cuando empezaba que... Que hay que arreglarse pues, las que uno solo. Aquí se puede hacer cualquiera, esto es una pijada y tal, y hostia, a veces ahora... Porque <risa> ya, ya ni siquiera se puede hacer el método tuyo patentado, que era lo de ¿Cuál? tirar la mesa ah, por de tirar arriba. tirar la mesa y por y arriba caer. y dejarla caer, ya. Pero bueno, en fin. Que, eh, que, que decía yo que, que el... Ahora mismo el rollo de que salgan los micrófonos por mismo tal que, que la música de fondo del CD A mí que una serie de problemas, pero bueno, ¿cuál es que yo lo que tengo que hacer? Jodeme. A ver oh. si a ver si tuviste 10 años haciendo un programa pifia tras pifia. Sí, ¿eh? sin pifias pifia, yo quiero hacer los pifias No me pues, bueno, eh, joder hoy es el aniversario, sí. tío, hoy tengo que Hoy más pifias que nunca. <ríe> bueno, mejor. Jolines, yo que quiero hacer lo guapo aquí para pa tener a la gente contento. A ver si me pusieron de algo más los chateros. ¡Hala! venga! Y que, a ver, estamos haciendo una cosa que supuestamente no puede hacerse, que es comer y beber en río de... pa... Ay, y fumar también. ¡Madre de Dios! Estamos fumar comiendo, estamos comiendo, bebiendo y fumando en el estudio. Joder. Mira que no peleamos contra sí. eso. Eh. ¡Madre de Dios! Y luego, pero bueno, a ver... En mi caso no pasa nada, porque yo os digo lo siempre: yo soy incoherente y no pasa nada, y es parte de mí ¿eh? la incoherencia. Eh, Perdonad que corte para pa mirar el, el chat que dice la, la web 333. ¿Cuánta, dice, gente, ¿cuánta gente cabe en la, cabe en la cabina? cabina? No, la bueno, el programa lleno. ¿cuántos más podríamos entrar? Ahora estamos 5? Otros 5. ¿Tú? Sí, yo o sea, pienso que sí, ¿no? De pie, por ahí y tal Sí, bueno, en el especial de Navidad de este año, no sé, o del año pasado Tuvimos aquí, dicen tú, la madre Entre los que estábamos dentro En los que entraban y salían En los que tal Bueno, y los del Berni, con esta peña Hostia, claro, también, también, de verdad, de verdad, verdad Entrando el... turnos de 10, yo creo eh, Efectivamente, <risa> <risa> sí, sí, por lo menos, por lo menos estos <risa> chacos tíjole Libracos gordos aquí, ¿viste? Que también hay aquí un programa de libracos gordos. Bueno, Grandeza sí. y miseria, y agon... miseria, grandeza y agonía del PC, Gregorio Morán. Bueno, bueno, no Voy a na... pesar esa mochila, ¿eh? Lo hago mi máquina. Es ¿Qué más esta guerrillera aquí? El Zagaratu que, que es no es no, no capaz de venir, de venir a esta radio sin o sea, traer libros. Bueno, sí, traen, trayendo posteles y libros. Hostia, atrás yo, wow, unos pasteles aquí. Un poco aquí, chafados ¿sabes? por el libro, claro. <risa> pasteles chafados, pero tal vez pones igual, ¿eh? La verdad yo no sé, ¿eh? No sé, no sé, no un desmerecién. No sé si estamos más chafados por la miseria o por la grandeza, ¿eh? <risa> Dicen Mira, por ahí las pifias son parte del programa, se aceptan y las considero graciosas. Y, y me hace tu complementa. Las pifias son como una sección. Dentro de <risa> <el programa. risa> sí. Igual sí, igual sí. El, curioso. Este programa intentó tener muchas secciones. Lo que pasa que, que ninguna de ellas perduró. Yo cu cuido que la única sección así medianamente larga, así que yo recuerdo, fue la de stories de piscina. Lo que pasa que bueno, yo era más que nada aprovecharla, meter en el contexto de la piscina, cosas que yo quería, que yo quería contar Yo un pequeño como lo que digo de la ciencia ficción, que aprovecha, pone cosas muy interesantes en... ¿Eh? Eh, Acabas de decir otro punto de los que define este gran programa ¿El cual? Coño, eh, la, la, la, las, las hablar de la ciencia ficción y eh, los libros que compras por allí de Bradbury de uno y de otro y tal. A también acercaste a ¿eh? grandes eh, clásicos de la ciencia ficción gracias al programa. básico va, va, va a resultar que yo todavía más repugnante que el, eh, que se Ahí venga a retocar. El... Te empeño aunque salga bien, ¿no? ¿eh? Estás agotando el programa, ¿eh? Tengo... A ver, ¿eh? Esto bueno, es, no... es mierda de costumbres. ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? esto no puede ser. La radio, tío. Oye, pues mira, no eso coincides con, decía decía eh, María, eh, de Guatemala, decíamos la semana pasada, porque tampoco pude evitar hacer la pregunta de, ¿por qué coño escuchas, por qué sientes anedonia, eh, O sea, ¿qué, qué, mod, qué motivo hay para pa, pa sentir esto, para que una persona coña y... y, y... Uy, bueno, vale, está <ríe> bien así. perdonad, yo que estaba yo asustando aquí un control y, y una de las cosas que me he dicho, yo que eh, de sentir este programa que sacara pues un montón de, de libros y de películas y cosas así. Cierto y que otra yo no, no menciono aquí ni los ni libros, ni películas, ni ni música porque sea buena o tal Nada más menciono la que me gusta a mí yo una mira vamos a hacer una, una ronda vamos a hacer una ronda rápida eh, ahí perdón otra otra sí. otro tema recurrente que es el de las bibliotecas eh, el de las bibliotecas cómo se nota que me fascinen, verdad joder yo conocí tu una biblioteca tú conociste una biblioteca sí, ahí sí, sigue sí señor sí señor ahí sigue más guardado todavía nos conocimos y, recomend y recomendaste me Bukowski exactamente ¿Eh? sí sí sí Te digo, sí. Tocó grandes libros Sí. probé, ¿eh? Yo era un chaval, va, prometía. Tenía hasta pelo. Dios. <risa> de ahí para abajo. De ahí para abajo ya. Una cabose, fue una cabose. Venga, pues ya casi casi respondiste, pero venga, de todos los libros que mencioné, que mencioné aquí. Manego. ¿Cuál? De uno, de uno a ver. Crónicas marcianas de, de Bradbury. Crónicas marcianas, eh. Tiene un... un libraco, chaval. Es que un sí. libraco, pasé un gran <ríe> rato leyéndolo. Sí, señor. Ah, Por decir uno, fueron eh, más, pero es posiblemente sea. Hombre, Bukowski también está ahí, pero. Bradbury, Bradbury. Yo acuerdo una vez que, que marchaste de vacaciones, te llevas a Brian Aldis. Aldis también, sí. Aldis, otro otro grande. <ríe> A ver, pasa ya nada básico, a ver qué... a ver qué no, lleva, pues ahí, ¿no? ahí, no sé, no sé si leí alguno de, de tal, si apunt, si apunté, yo qué sé, el de la rata, o esto no, de Dan Simmons, Hyperion, y, uh -huh. el, y tal, pero le, lo que llegué a leer, no bueno, sé si, no. no si tome nota. Y que tú ya es un tío chungo de esos, que, que lee básicamente de ensayo. De pasaje, no eh. creas, no creas. No sé, ¿eh? no, no, no. Eh. Son prejuicios. No, sí, sí, yo creo que sí. eh no. Tienes toda la eh, pinta de ser un ensayista. Eh, eh, eh. Me acaba de decir eh, hace un rato que leyó uno que es yo no sé si hablaste de él, pero uh -huh. apostaría al 100% a casi. Ver, a ver. El de Q. El de Q, alguna vez mencioné Q. Estuve pues leyéndolo, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. Hostia, sí, sí, de alguna vez mencioné Q. Además, recuerdo que mencioné luego. Que eh, sí pegó fuerte también, ¿no? Sí. sí, sí tan sí, fuerte sí. que fue la única novela que leyó el trovador. Pero efectivamente, ¿eh? sí, sí, efectivamente Bueno, eso igual es una fantasmada, ¿no? Lolo. ¿No? Eh, entera, ¿eh? ¿eh? El trovador es muy de empezar Ah, pero capítulo... novela y no novelas, ¿no? A mí me tienen dicho, sí, de... sí, sí, sí pero eh, el... Nunca, nunca leí un libro de la página 1 ¿eh? Y es así El trovador lee como yo escucho a Nedonia <risa> sí. Pero le basta, <risa> eh, cacho, le basta A no, cachos, a cachos, no más <risa> No son de escuché una vez ¿Mm? O leí, o lo que fuera que una persona no era solo los libros que leía, sino aquellos libros que apuntaba que quería leer y que no acababa de leer nunca también es verdad también lo define cuando ya no estos no los leí pero están aquí para leerlos también, también una tienes una gran biblioteca por cierto tú sí. en, en tu casa señor. ahí está ahí está que yo también eh, precisamente un ejemplo de eso que comentes sí. yo cuido que dos tercios por lo menos de los libros que hay ahí también sin llegar pásame algo parecido pásame ah, algo parecido. Vale. tengo unos cuantos por ahí que digo compré los papales y no lo están ahí Claro, yo de esto que dices, tú? Joder, Yo los tengo. Esto ¿no? seguro que no se nos puede decir algo sagrado. Igual sí, ¿eh? igual sí. Vamos a preguntar ahí, a ver qué, a ver qué puede. Ver, qué con cifras, re, de, si da cifras, además va a ser muy ilustrativo. No, bueno, yo si sí, dentro de esa categoría que, que indica el pistolero de libros que, que te quedan por leer y tal, que tienes ahí como referencia, sí que apunto dos que yo creo que pueden ser enseña de. de tu programa que no sé, tampoco sé al 100% si hablaste de él, pero estoy casi seguro eh, 1, 1.984 Ah, no sé, ¿de qué me sí. sonará ese libro? Eso es una subsección, una subsección de las asambleas de la radio de y otra y subsección de no sé todas las veces que mencioné si es el libro y otra la, su la, y su y la subsección de preguntarle si ya lo, sí, sí, lo leí leyó por fin o vio la película de alguna de ellas tiene unos sí. cuantes ¿eh? sí, sí. tiene unos cuantes películas y, y tiene, tiene un audiolibro también y en cómic también sí, sí. bueno y aparte pues eh, también dentro de la sección ya dentro de la sección de, de ciencia ficción eh, un libro que, que ni siquiera tenemos aquí en la radio en la biblioteca de la radio que también me gustaría pero está complicado no sé por qué no lo editan una, no es, de también que es el de, el de los desposeídos de Ursula mm. Kallegin Y si podemos robarlo a la CNT La biblioteca de la CNT lo tiene Ya hombre, pero está muy bien Ahí también, hombre, hay que conseguir ¿Eh? Hay que conseguir otro más que... No, porque Un pues por nosotros A ver, Teoricio Yo no me acuerdo de ninguno eh, De Anedonia Pero os voy a decir un libro que tengo yo en, en la recámara Y que creo que os va a dar un poco de envidia Y es uno, un libro que me ha dado Uría uh -huh. y es El libro de la selva. Y lo tengo en la recámara, tío, con muchas ganas de leer. Hostia. A que no lo leíste. No, no, ¿por qué va para nada? Eh. Pues creo que son una joya, eh, de, de libros, los de este autor. Eh, Kipling, de Kipling. ¿Eh? Kipling ¿Sí? efectivamente. Sí, sí. Hostia, pues que. Una hay... película también. Libros <risa> <risa> <risa> sí. animados. Muy, muy guapa. Sí. ...sabéis que Kipling firmaba con una espástica... Otro tema recurrente. Otro tema recurrente. ¿Y, ¿Y el secreto de los lagos de su miedo? Oh, oh, oh, oh, oh, oh eh, otro, eh, oh, oh. otro. Eh, que sea más, eh, no sé cuántas veces contaré la historia de cómo de cómo difícil con él, eh. Que va, que va, ah, tú no conoces la historia. No me lo puedo iría alguna vez, pero yo me estaba acordando ahora de... ...de lo de entrar a la... ...que yo nunca entré por cierto... No, a, ...al anticuario y de... ...la historia fue mucho peso. más... ...fue mucho más... ...bueno, lo voy a contar otra vez... ...joder... Eh, el décimo aniversario... si quiero contarlo, cuéntelo... ...hostia, y si no fuera el décimo aniversario... también... ...porque me da la gana... ...que no, tampoco vaya nadie a pensar, eh... ...que... ...la historia fue la siguiente... ...el, el trovador y yo además... ...que éramos de aquella... ...bastante aficionados a esos temas... ...no sé, cómo podríamos... definir los esotéricos vamos a ¿no? llamarlos esotéricos bueno estábamos pasando una época pues, de bastante afición y acuérdome que vivimos casi eh, todos los casi todos los domingos a restaurar... penter mm. los libros de, del que fue el, el productor de la obra del doctor roberts mm. un programa de un programa de, de radio musical de increíble calidad que que más, un también. tiempo La consulta, la consulta ya era, efectivamente eh, Bueno, pues el, el doctor Roberts en cuestión eh, Entre otras cosas, lleva librero Ahora mismo lleva una especie de librero anticuario de viejo Y en antes de, de me parece, eh, no estoy seguro Pero creo que en antes todavía de, de tener la librería Que tiene ahora mismo eh, Ya ponía un puesto de libros viejos en el, en el Fontana En el Mercadillo de Viejo Y bueno, pues lo leíamos de la de la perilla, a ver si tenía alguna cosa y tal. Y acuérdome que todos los semanas veíamos aquello, un libro que se titulaba El tesoro de los lagos de su miedo. Una portada muy fea, no, no sé qué edición ya era porque no volví a ver esa edición, pero una portada fea que era así como una flor. Esto que lo es un poco pues, Lo dejábamos ahí siempre Porque bueno, tampoco parecía que fuera Especialmente interesante eh, Cuadro que unos alemanes después Buscando yo por internet Y eran todavía los Bueno, no eran los centavos del internet Pero todavía no estaba tan popularizado como ahora Yo lo que pasa es que trabajaba en un sitio Que podía eh, Que podía que podía mirarlo De baldre de y tal y bueno, pues aprovechaba y, y miraba Cuando no te ibas a un cibercafé que había por allí de oscuras intenciones. Eh, Yo no, porque a mí salía más gratis. ¿oíste? <risa> ¿Dónde estaba ese cibercafé? O? Eh, allá por Fernando Vela, ¿o? Ya no quedé en negocios de esos, ¿eh? eh no, no, un a, afortunadamente. <risa> eh. Pues bueno, la cuestión ya es que. Eh, bueno, leí una referencia, una sinopsis del desorden de los lagos, un relato esotérico. una mezcla de rato esotérico y geográfico escrito en los años 20 me pesquillé... En, en, en Asturias un recorrido por Asturias un libro de viajes pero pero tamizado por el por el esoterismo sí. madre de dios o sea faltóme tiempo para llamar al para llamar al trovador oye qué sé yo porque estamos fartucos de ver ahí que no pillamos que resulta que y de esto me cago en la mano. fuimos el domingo para allá corriendo ya no lo tenía Coño Luis, el libro este. Ah, meca, no, de venderlo! No, nah, pero tengo lo menudo, Dicho No sé. Hostia, pero teníamos en ese momento tal ansia, una especie de ver, yo nunca me dio por la por la heroína, pero tengo entendido que, que cuando estás dentro mala, eh, pues apetece más. ...y una apetencia así... ...bueno pues... ...pues importante y tal... no el efectos secundarios que llaman... ...exactamente... ...bueno pues... ...debió darnos una cosa así... la ¿no? poesía... ...y... ...y bueno pues... cogimos y fuimos a... ...a una librería esta anticuaria... ...de... ...de... ...de la plaza del ayuntamiento... ...fuimos para allá corriendo... dijimos al, al paisano... ...ah no, pero eso no lo vas a encontrar... ...¿cómo que no? ...¿por qué? ...no, no... ...si el libro... está cotizadísimo, busca al otro Dios, no, no lo encuentra, allí imposible, hay muy pocos por ahí. Coño, pero si venimos del Fontán, del puesto de, de Luis y, y túbulo, que va, imposible, imposible, que no joder, que tenía los y cuatro días, bueno. De esto que de joder, hostia, me cago en la puñeta y todo. Pero de mirar en la biblioteca si lo había, no se contemplaba. ...ah, no, no, no la biblioteca estaba robado. Estaba robado, ya, de fecho conocimos al, al, lo al... había robado. Sí, sí, sí, sí, en la, en la propia, sí. En la propia librería anticuaria, en el momento que estábamos <risa> comentando aquel, estaba diciendo, no el, el, el librero, bueno, el que había en la biblioteca en concreto robó los y ese chaval que está ahí, ah, sí, sí, cogelo yo y tal, y paguelo, según él, era una opción perfectamente legal que daban, que daban las bibliotecas públicas. Sí, existe tuya, sí. Uh, a eh, eh, perdido, pues lo pago está ahí reponerlo o pagarlo en este caso como no había opción de reponerlo porque ya no porque ya estaba descatalogado pues pagalo bueno bueno pasamos en ese momento mmm, los ganes de, de de romper la cara y tal pero bueno aguantámosles y tal o sea, fue cuando os metiste en la heroína aquella época Eh, no, no llegamos gracias <risa> nevados no llegamos sabes por qué eh, ya tenemos que los nevados ya estamos que <risa> los nevados todo el con los nevados nevados nevados nevados no sabes otra palabra que el nevado sí soy sombra <risa> <risa> <risa> cazalla, no <risa> <risa> <risa> salió alguna vez también en Andalucía <risa> la cazalla, la cazalla de <risa> Las Mestas? La, oh, las mestras, la cazalla de las Mestas recuerdos, eh. joder, <risa> la heroína, la, sí, más o menos, ¿eh? llega la misma época, la época de la heroína la de la cazalla coincidieron en el tiempo. ¿eh? Una cosa, pues mira, en aquel momento salvónos de caer en la heroína el, el sobrino de un anarquista, cosa curiosa. Resulta que yo tengo un amigo, un amigo como yo, que, bueno, Álvaro. Conocéis, o por cierto, un saludo, la probabilidad de que Álvaro te haya sintiendo anedonia y ayer casi inferior a cero, pero bueno, <risa> aún así yo saludolo. Bueno, pues eh, alguna vez mencionárame, el, bueno, ese, ese desván lleno de libros que el so tío eh, anarquista esotérico y nacionalista eh, y, y nada, recibir la herencia después de, de morrer el paisano. y entonces, bueno, pues digo yo bueno, si este libro eh, puede tenerlo de alguien ye un anarquista esotérico a ver, obviamente bueno, por pues, la siguiente vez que vi al rapacista con colega este dice, bueno ¿no te sonará de, de todos esos libros que tienes el tío uno que se titula El tesoro de los lagos de su miedo de, de Mario Rosso de Luna tal, pues no sé No me doy cuenta ahora mismo y tal Suéname, suéname, pero no estoy seguro Ya miraré digo, bueno, anda, eh, tal. Oye, cuando llego para allá Acuérdame que sentábamos en, Sientábamos en un bar Que se llamaba el Gato Negro Que estaba en... No, el Gato Negro no, el, el Gato de Chesire Perdón, el Gato Negro y una sedrería que estaba un poco más arriba El Gato de Chesire y era un bar que estaba en el... En aquel del Postigo En aquel del Postigo, sientábamos allí Los sábados por la tarde y tal y hostia, el saludo por la tarde que entro ¿eh? y, y donde, donde les butaques que donde estábamos sentados, enséñame el libro yo me cago en la ley hostia, vaya aventura además después porque fue adicción pura la, la manera de hielo ¿eh? Eh, yo de aquella no, espera, dije antes que, que trabajaba en un sitio en el que en el que En el que tiene internet ya no, ya no porque ya de aquella trabajaba en la obra esto no sé cómo coño me mete internet bueno, trabajaba en la obra porque acuérdame que llegué convulsivamente en ese libro al llegar de la obra llegué ahí pero como el yoko, o sea, llegaba reventado a las ocho y pico de la tarde y aún y así nada, seguía y allí y no lo podía no lo podía dejar esa es la historia luego fue peor cuando cuando lo fotocopié Porque de aquella todavía se hacen esas cosas, ahora ya se escanean, la de mi madre, pero de aquella todavía se fotocopiaban. Cuando lo que ¡Ah! lo fotocopié y lo pasé al, al trovador, pues eh, lo que pasó es que el trovador prendía la luz a las 4 o las 5 de la mañana, según me contaba, porque no podía seguir en leer y Y por lo visto, la sol compañera de cama pues, reaccionaba de una manera, obviamente, como reaccionaremos cualquiera de nosotros. vos a las cuatro o 5 de la mañana nos pega la, la luz, ¿no? Pero bueno, llegué, que joder, el, el, el libro valía la pena. Bueno, no vos podéis imaginar el movimiento que hubo aquí en un momento. A ver, pues describíoslo. De repente, o sea, estaba todo taba todo una quietud absoluta y... y Cogió el el el, el anabásico. Cogió, sacó una de una mochila, sacó unos libros, un un ¿cómo se llama ese coso de, de la tinta? No un tampón de tinta. Un tampón de para tinta para sello. Eso, un tampón de tinta para el sello de la cuca. Pues agarró gar, el garro el el cigarato, unos libros. El, el cegarato ya incapaz. De tar no sé, ¿cuánto tiempo puedes estar puedes eh, sin hacer sin labores de bibliotecario? Agarra, agarra el micro y te explícanoslo. Frengafa, y el favor, que. A ver. Bueno, pues eh, es que te veía, era eso la heroína, ¿no? Yo aburre, hombre. <risa> Yo cuando salió el tema de los nevados ya pasé a <risa> mis labores de bibliotecario. <risa> es que Ay, oye, hay, poco... que, hay que. Hay que dar ahí, ahí. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría? Sí. ese libro que estamos hablando está aquí en la biblioteca, gracias a estilotecario, tecario ¿eh? no, no, no gracias a ver no, ¿Ah, sí? a la, sí. a la en sí, caso, amigo. debe ser el único bueno, el único sí. libro que hay en este de biblioteca. los 3.500 o 4.000 que hay sí. ¿eh? <risa> que son que, que ye, ye fruto sí. mío ahora, sí. ahora se encuentra más fácil bueno, ahora mm. Ahora Pero ya no lo sé. La edición que tenemos no. ¿eh? No, no ya es antigua, ¿no? Sí, no, leílo, no la, leílo el año pasado y una edición sí, sí, antigua. Sí, sí, sí, esa sí, es sí, antigua, sí, esa es antigua, esa, esa es complicada. Sí, sí. Seguramente. Pero. Punables tenemos mm, aquí. <ríe> sí. te quiero decir, desde que, desde que. La anécdota hasta que cuenta el Anedónico, hasta. Hasta. No sé. ¿Eso en qué año fue? <ríe> Cuando. Todo este estudio fue en el sí. 2004. Antes bueno, de... pues mira, poco después Sé que se reeditó, es que me suena Que es sí, que hay sí, una edición sí, de de sí. 2005 Poco después, sí, pero no. luego no se volvió a reeditar O sea, igual lleva 10 años sin reeditarse Ahora el no, por pues casualidad, no, eh, ¿Eh? El Lisbon te acordarás <risa> <risa> Joder, Oye, la, pero La pregunta concreta Vas a responder eh, No, pero quiero decir, mira la movida de, de lo que es el libro Significa para mí Poco después del YELU Eh, salióme un tumor eh, en el encéfalo. Bueno, de alguno puede pensar, joder, que es mala por la culpa pasta. de Crowley, ¿no? Por culpa de Mario de eh, Pero seguro que también tuvo algo que ver. A ver, digamos que yo en ese momento tuve. ¿Qué bueno, bueno, no sé, igual también. <risa> que no sé. Pero bueno, eh, eso, salióme el huevo ese y reeditaron ese libro dando yo convaleciente. Estaba yo en el hospital y un día llegó el que de, de aquella y era el, el mozo de la mi mamá y dice, bueno, te hago tu un libro para que te entretengas, no sé si te gustará, bueno, pero pon aquella de, de viajes por Asturias y como a ti eso te gusta, luego ya ver, baja con la ley, chaval, ¿Que, que ya era qué, El tesoro de los lagos de no su miedo, una revisión de la editorial edad en tapadura. una edición bastante chunga, la verdad, en el sentido de que la encuadernación no era muy buena, pues a ser tapadura, pero bueno, yo igual, tengo, sigo teniéndolo en casa. Y, y luego cuando vi el, el que ahora mismo está aquí en la biblioteca, en ese momento en mi corazón, ay, tuve un problema muy gordo, porque no sabía si por lo primero traer, <risa> la puta verdad, ellos ¿eh? según lo vi, más recuerdo que... ...que me aquí al, al Cegaratu... ...que como bibliotecario mayor... ...pues obviamente to, cualquier decisión... ...que tenga que ver con la biblioteca... ...tiene que pasar por él... ...y bueno pues nada, consulté... ...y sobre la marcha... ...digo que padre, Cegaratu, coñolo para mí... ...llevarélo por la biblioteca... ...¿tú qué piensas?... ...el decía hombre... ...yo pienso que tienes que tenerlo por la biblioteca... ...porque sí. si no estarás cometiendo un sí. sacrilegio muy sí. grande... ...y entonces eso pues habrá que causarte de algún tipo de daño... reparable irreparable y tal y entonces bueno reflexionando contra aquello acabe trayéndolo para acá pero bueno oye, eh, en fin que podía haber sido de otra manera en por cierto hay un libro que me, me, me llama la atención me llama la atención que ninguno de, de vosotros mencionar como el libro estrella de, de anedonia a la altura de, de 1984 libro de vendetta obviamente está también verdad no no eres, no eres el, el... Sí, la peli de la peli <risa> de... se habló muchos minutos aquí de la peli se habló ¿no? mucho Nos, <risa> nosotros de no, no, no, bien. no no a ver a ver apostáis apostáis a ver ¿alguien sabe que el libro falta que para mí es mítico eh, sí la saga de Terry Pratchett mm, también me gusta mucho pero no no, este no este yes, sino que te el, el, la, rata. El, la edición anotada de Sylvester Stallone de <Salido>. Está desaparecido, por cierto ah, pero a ver, si yo incluso Hay un personaje de ese libro Que hasta me defino Como, como él, considero el Mi ídolo mm, Hombre, por favor Tengo la punta de la lengua, ¿verdad? Un libro infantil, joder, no. supuestamente ¡Momo! ¡Eh! Menos mal, joder, que se menciona Momo, hostia Oye, ¿y tenemos aquí el misterio de la isla de Toclan? Ah, lo tenemos, supongo A ver, no sé yo cae, yo Deberíamos, llega. Hostia, digo yo, espero que sí, yo yo cuido que lo doné, ya que ese libro yo cuido que ya lo doné, a, a, bueno, al próximo que lo voy a donar va a ser Aarón, que ya el otro día, bueno, estaba con, estaba con, precisamente con la el Zaharato y en la Básico cuando lo encontré en la biblioteca de Viejo, uh -huh. pero bueno, espero que esté aquí también, porque si no, a ver, bueno, nada, será cuestión de seguir buscándolo otra vez más, pero hostia... Por cierto, eh, no tengáis fíos los que no los tenéis en un tiempo, porque con esta autoobligación auto que me impuse de... De regalar el tesoro de los lagos a todos los fieles de los apegos, pues puedo tener un problema. El tesoro de los lagos, madre, no, no. Ellos, casi, es <risa> literatura dura, eh, Y tal, eh. Es un poco complicado por los el, el misterio es el de Toklan, de momento. después que ellos me dicen, no, mira, crecerán, el, ¿eh? Omnicu, el tesoro de los lagos. Bueno, anda, vale, está bien. Pero, oye, de momento, ¿eh? De momento, este. y vamos a no sé vosotros qué pensáis pero yo por mí ponía otro pero venga. otro cantar sabes lo que pasa bah, eh... Podría poner uno de los que traigo yo un clásico tan edonia, pero yo siempre siempre te dicen en el chat que si nunca me piden ninguno que me pidan algún cantar pedirme un cantar joder venga a la ven yo te pediría y te dedicaría no me gusta el trabajo de ilegales bueno pues me parece me parece una gran petición ¿Eh? No sé, los demás, ¿te desrecuerdo? Sí, sí ¿Eh? ¿Guestamos a todos la idea? Vamos a buscarla que... Vamos a buscarla, a ver, soy tan <risa> Vais a ver lo friki que soy Dios mío, soy tan increíblemente friki De, de ilegales ya, bueno? Que llevo Toda la discografía de ilegales encima Ah, pues el último Ah, ah pues mira no, Pero coño, Ana pero Mira que yo soy reacio A las nuevas tecnologías Pero ya hay tiempo que te dice yo eso de la carpeta compartida del Dropbox. Sí, sí, que la tienes, sí, pero coño, pídemelo que tal, dice tío, cuando quieres algo que pueda tenerlo yo, pídemelo Ay, que no, no pienso en ello así ay, y tal ¿Y por qué salió ahora? Vi ay, el otro día que lo ponéis y yo no sabía ni que habían sacado nuevo ay, disco, ¿no? Que no sabías que... Ah, el de... el nombre el nuevo... El, el nuevo así de, de, de ¿no? Sí, pero eh, de versiones, versiones de sus propios temas, es mm. chulo el, el Jorge y el chulo hasta para eso Un ¿no? versión, la no idea, de es mismo No, pero ese Y ya salió tán. otro nuevo Sí, eh, lo que pasa es que yo ese no lo tengo, ese no salió, yo no sé en qué formato. No sé si salió. salió todavía, eh. El de Mi vida entre las hormigas, ese y el que te digo que son de um, Autoversiones Sí, pues es que, más que versiones sí, con nueva producción. Más, si pues eh, No, esto, pero les versionen, sí. eh. Aparte de producirles, hmm. les, les versionen bastante Oye, Nedonicu, ¿no te sí, acuerdas eh? que yo conseguí una vez un disco de ilegales que nadie tenía? ¿Cuál? ¿Y un nuevo? <risa> sí. Aquel de los ilegales del Caribe, si, ¿eh? sin sí, grupo sí, era latino, un, era muy listo el, el, el, el amigo. No, pues ese último Uy, ese último no lo tengo. Tengo eh, sentirlo nada más a través del YouTube. No sé en qué formato lo sacaron. Si está a la venta en CD, el o nada el de las versiones es eh, sí, eh, sí, eh, sí. Llegaste, llegaste mm. a ver el documental. Sí, hostia, además, bueno, bueno, bueno, y es verdad, eh, una cosa que ya he nada haberla contado en la y yo como estamos en la Nodonia, cuéntola. Eh, Sabéis, en general, yo cuido que ya comenté, la, la profunda versión que tengo en la ciudad de Madrid. ¿eh? Solo por delante de Cangas. efectivamente efectivamente pues por dios no pero bueno tengo ahí un desprecio un desprecio muy profundo pues me bueno pues un cacho de infierno que por algún motivo salió aquí en esta dimensión y a mí no me gusta ir allí porque porque me da ah. Creo es, que eres muy diplomático además sí. no, no intentas precisar que algún aspecto alguna gente no tanto cangas como Madrid es, es un absoluto un bloque ahí Bueno me no, ya ves que dice que bueno yo igual vale sí ¿qué pasa es por lo que digo lo que me da la gana si me meto con la gente y con los sitios pues meto bueno pues yo tengo mucha manía en Madrid y la esta mierda de trabajo de salario que tengo ahora que ya sabéis que también tengo mucha manía El trabajo salarial pues para repasar el, el trabajo de salario con tener que ir desde ese mes en cuando a Madrid. No lo soporto ¿eh? ¡Ah! y el mes pasado tuve que ir a Madrid. y, y para arriba tres días y, ugh, bueno un asco tremendo eh las cañitas por ahí ni, ni, eso. ni cañitas ni hostias o sea un, un hotel un maravilloso hotel de, de cuatro estrellas eh, con, con balcón y terraza y tal con vistas a, a un aparcamiento un concesionario de coches y un edificio de oficinas de estos que tienen le, les paredes transparentes las vistas preciosas vamos ugh, tremendo Bueno, pues la cuestión es que, <coughs> que bueno, fue y tal y ya cuando venía para acá aliviado en el tren, hostia, Miro por pa la pantallina esta que a veces en el tren ponen películas y tal, yo nunca miro para ellos, porque no me tienes en lo más mínimo. Oye, ¿qué es creer que en vez de una película el documental entre las hormigas? Ja, un día y ayer chupando guardias de la Galaxia 2, ya. chaval, que te dijo pues, Madrid, o oh, menos me jodas. Pues mira. yo pero no a ver yo flipé también ¿eh? Digo, hostia, mm -hmm. pero cómo es posible y no no pero vi en la, en la tele pública vamos. sí también lo, lo echaron, echaron entre lo echaron en tres cachos sí. ajá, ajá. Y, y hasta donde yo sé lo que echaron la TPA y como una versión extendida o sea y más tiene más, más cosas que oh, el oh, que sí. el ZVD que sacaron a la a la, a la, a la venta sí hostia. y lo típico de como ponen pasta el compromiso de echarlo ya ya ya ya joder qué guay Bueno no, pues, pues ¿qué, qué es que se te diga, por los ilegales. Mí, Alégrame ah. porque uno de los mejores grupos que hubo en España, por no decir el mejor, sí. que pasó siempre en segundo sí, claro, plano, claro, porque claro. de la época cuando ellos lo petaron, fueron de los que más lo petaron. Y ni Dios se fue a caso todo el puto día que si los quijo, que si la chica de ayer, que si su puta madre, la movida madrileña y estos pavos que lo rompieron en aquella época, y bueno, que después de tanto tiempo se vuelva Bien, ¿no? y lo pongo otra vez en primera ahí a sí, sí. Me, me alegra por ilegales se lo Hombre, de hecho el otro día precisamente este jueves estuve con la nave con el, con la en la presentación de un libro sobre sobre legales el, el martes fue sí el martes eh, eso en la presentación de un libro sobre legales en el que incluso el escritor que era el que lo presentaba dijo una cosa con la que yo no tuve nada de acuerdo y hasta paséme me mal <coughs> dijo que que pasaren por una sequía en los años 90 que aún así sacaren alguna canción tremenda, no, no, y hay que sacar alguna canción tremenda yo, que incluso de esos discos que pasaron desapercibidos el 90% son una puta pasada de las canciones que vienen ahí yo siento la postura de la lujuria o, o, o regreso al sexo químicamente puro Eso es muy bueno Joder. yo creo que el pavo se quedaba se queda más Con la época que él había vivido más se el grupo vuelve, a, hombre, a nivel personal y el otro igual no le prestó mucha yo creo que sí, atención. Yo si no, o sea, incluso a ver... Manager, uno que fue manager, ya de últimos en y... los últimos disco, el, el este de La Vida es Fuego, que, que a ver, yo, un disco alimenticio. <risa> o sea, me pasa a mí que se lo sacó para sacar perres. usted o si sea, llegué incluso ahí, hay de algún canal que llegue tremenda. Tremenda, pero tremenda, no decir, oh, hostia, está allí un poco buena, no, es que allí es buenísima, para mí, yo qué sé, la de hacia las profundidades, mm. a mí me encanta, tío, o esa canción Paz me, wow, tremenda. la de la chica irlandesa vale la letra una mierda pero cantar la música igual Musicalmente ¿no? son todas impecables luego la, la sí, a la nivel letrístico de... hay una de cal de arena porque sí sí una sí combinan combina las dos cosas la verdad que sí la verdad que sí pero bueno joder no sé y en los anteriores a ver yo reconozco que soy el primero que mientras mucho tiempo fue de los oh, como me, ¿No? bueno, me molan ilegales los cinco primeros discos y lo toca con lo que tocan directo sí, básicamente sí pero hostia, llegó un momento en que empecé a escuchar con atención el resto y hostia pero flipado, pero flipado, flipado flipao. me encanta de fecho, joder, mierda ahora por hablar de esto tengo que que joder Ya que la napa si pedimos la de no me gusta el trabajo. Yo no, no, no. cambia, así si es que estamos en contra de la democracia. Pon dos, ¿eh? ¿Eh? Pueden dos, ¿eh? Tampoco pasa nada. Dos, en Edonia, donia, seguís. Ya, ¿eh? Podrá, ya, no bueno, sé, bueno, ¿eh? Décimo <risa> aniversario. <risa> <risa> Décimo aniversario. Por cierto, eh, el un mínimo, mandéis mensaje y tal, no supe de él. El morrallero mínimo no está noviado. No, me, me Pero... supone... A, de, Pero bueno, sí, hay que saludarlo Y al claro, negro claro, de la hora claro. también También, también Y quiero acordarme también de de, de cómo sea, el más negro de las noches Duvío Que hay muchos años sí. eh, Fiz y invitóme a un, a un programa También, bueno, invitóme El anadónico todavía no asistí Invitó al otro, pero bueno Para el caso, para el caso bien Y al oyente inglés, al punk inglés Hombre, va, el, el sintiente el londinense Londinense, el, eh, sí, eh, sí Pasa que claro, se el sintiente londinense, una vez que ya se sintió esto del de, de, de Tirol y después de, de, de Guatemala, va, pues perdió mucho. además eso de es que lo intenta el oyente londinense, ahora está en el Berrón, eh, quité mucha magia al asunto. tuvo eh, ¿no? bueno, en su momento, ver, va, parte ¿verdad? de esa historia mogollón, también. Mogollón. Hostia, no, no, en su momento yo estaba yo flipado con que me sintiera un, una persona de Londres. y para arriba llamado más de una vez uh -huh. eh, por teléfono no no no sé sí, se sí, hacía lo tonto en estos 10 años pasaron cosas joder muy interesantes yo digo lo igual así los dos fitos más tal son el el, el hecho de que una persona lo sienta de Guatemala y eso digamos que ya es la cara pero la cruz fue que una persona lo sienta de dos portales más arriba y me lo encontraron un día al salir de aquí yo no sé cuál de las dos cosas es más impresionante de, que eso el, el fecho de que a miles y miles y miles de kilómetros una persona te está diciendo las cosas que yo cuento o el fecho de salir un día por aquí por la puerta y que te venga un paisano a preguntarte oye la quién llega al noble comisarial que yo lo siento donde aquí al yau joder eso <risa> hostia tremendo tremendo tremendes les un tipo del barrio que aquí mismo sí, en, este, sí. en la misma calle que estará mm -hmm. a lo mejor escuchando ahora ¿verdad? pues eh, espero espero manda no no el analógico yo lo lo, no sé cómo no lo, yo lo invitaría a bajar vamos a, a, a, a ver entrar en el estudio que está abierto está abierto oye analógico no no pues ¿Te traigo una botella de Cazalla. <risa> no pero estoy totalmente serio si cuadra que estás sintiéndolo ahora mismo hostia, pues pues vaya por aquí que aquí que quitamos ¿Eh? si se da la casualidad bien sería, sería poner el broche sí, hasta una aniversario una cocina que antes cuando me preguntaste las razones de por qué escuchaba y tal que me, que me quedé a medias una también era que, <ríe> <ríe> que el programa, Gracias, que no. el programa que, o sea que siempre me llamó mucho la atención eh, porque yo aquí veía gente que se le ocurraba mucho que hacía unos guiones ahí muy estructurados que mm. técnicamente eran muy buenos y y luego en cambio y bueno que sí que el que preparaban eran además el eh, la estructura del programa pues eh, con un contenido muy estructurado muy unos pues si hablaban de de cine pues hablaban de un director concreto lo desglosaban en sí. toda su trayectoria sus películas tal bueno todo muy tal y en cambio en el tuyo lo que me llama la atención es que tú mismo antes de entrar por la puerta dices que no, que no tienes ni idea de lo que vas a hablar que que muchas veces pues pues no pones ni música siquiera prácticamente y, y la mayoría de las veces estás tú solo y sin embargo te sale un programa que cual, además mm. yo creo que cualquiera sí que es tampoco tienes necesitas una ...unos intereses especiales o tal... ...para que te enganche el programa... ...sino... <risa> ...un tipo cualquiera que, pare por la, que pase por la calle... ...una persona cualquiera... ...lo escucha y, y le puede enganchar... ...y, y además, ella. si te diste... Si, por, por, ...por lo menos así los así los escucho... ...tiene una estructura... ...en la cual hay un hilo central... ...si podemos pensar que fuera el tronco del árbol... ...de repente se sale una rama... divaga en esa rama hasta que llega... ¿eh? ...a todas las ramificaciones se puede una rama... Y cuando piensas que ya se perdió el hilo conductor, vuelve el hilo conductor, sigue y sube otra rama, y vuelve otra vez ahí a perderse en, el, en esa rama, vuelve otra vez, o sea, y, y dices, qué cabrón, cómo será capaz, porque bueno, habitualmente cuando vas así, y todos hacemos radio, todos estamos aquí y hacemos radio, y vas un poco, de vez en cuando acabas, y dices, hostia, se me fue, o perdí el hilo, o cambio, un poco música, cambio otro tema, porque se... Y aquí está una hora y media, dos horas, tiki taca, tiki taca, tiki taca, tiki taca, vuelvo, vuelvo, subo, bajo y, y desarrolla ejemplo, cuando, todo Cuando es como hoy que estamos varios y tal, es más fácil pues que salga un programa hmm. ameno y tal, pero, pero estar uno solo hablando de lo que se lo va, va ocurriendo y que eso que eso mantenga un ritmo sí, y, sí. y no se haga cansino y tal hostias es un, una habilidad ter terrible no sé yo a mí siempre me sorprendió. sorprendido eso es una de las razones por las sí. que escucho Nédonia de cuando en cuando pues, pues curiosamente yo <risa> una habilidad no trabajada y pensé Entonces es un don no, no sé oye Un dono o, o una maldición, que sé yo... No lo sé... Hombre. Oye, yo he pensado muchas veces... No sé si... Bueno, vosotros sabéis lo de sobra... Que lleváis aquí en esta radio... También muy bien de tiempo... Unos más y otros menos... Yo en esta radio tengo fechos muchos programas... Bueno, muchos... Igual media docena... Pero el único que, que tuvo continuidad... Y precisamente al que no ni presto el, la más mínima atención... Al que sencillamente... Consiste en venir aquí, como bien decía aquí el compañero, sin saber de qué voy a hablar, ni siquiera cuando entro por la puerta, y me pongo delante del micro y bla, bla, bla, bla, bla. bla. Yo fui aquí, eh, el, el Palabras Extrañas, el uh -huh. tal. ¿Cuántos fui? No sé, no Los muchos. Cantos. Sí, pero... Sí, bueno, comparado, comparado con el don claro. ya un poco, sí, sí. La hora del pastillas, aquel de música, sí. que me dio por hacer... Por aquí mala cara, el no, no, básico. No, me mala cara. Hombre, va, verdad. sí, sí. Di, cara. Disimula, disimula, que te vi. Y el <risa> Pastielles. No, pues fue un grandísimo, un grandísimo programa, ya. joder. Pero la hora del es que también cabría... Dos meses, lo lo de lo haré de pastillas, cuatro, uh -huh. no sé... Eh, ...incluso... Eh, ...ahora cuando... ...cuando Inciu... Eh, ...cansó un poquillo los capítulos prohibidos... ...y decidí yo retomarlos... ...¿cuántos aguanté? ¿cuántos hice? muchos... Uh -huh. ...pero en Dasina ya paré... ...o sea... Yeah. ...no seguí... ...aquello de, de... ...aquella idea tan guapa de salvemos el naranjo ...de hacer entrevistas uh -huh. a la gente tal... ...tres... ...o sea... Y no, y no porque no seían programas interesantes lo que hacía con los ropacinos estos de, de del cae y era una cosa distinta y era una vez al mes y tal pero bueno también no sé cuántos fueron seis una seis me parece y sin embargo este sigo, sigo, sigo, sigo y sigo y sigo y sigo y ni intención que tengo de parar ¿eh? A ver, de hecho llegó un momento ya eh, que en algún caso en este trabajo que te voy a jugar no, pero llega a tener uno en el que decía muy claro que yo los jueves a las 10 de aquella tenía que estar en Ubiegos o sea que, mm -hmm. a ver, que si querían así bien y si no, no, no había nada que no negociar <risa> porque yo, yo, verdad, tío, tengo que hacer esto, necesito hacer esto acuérdome cuando cuando arranqué el primero, el segundo programa, cuyo que todavía trabajaba de recepcionista allá abajo, cerca de Casa de la Ana Entonces, bueno, no tenía problema, más cuadrada bien los horarios. Pero su hecho fue, justo fue empezar esto. Y empecé a trabajar de limpiador en la térmica de Soto Rivera. Y claro, tenía, yo supuestamente... Es el problema después de mí, ¿verdad? Volvía. Sí, volvía, sí, sí. sí, para, sí. Ver, tren corriendo. Además, escapaba antes de la hora. Yo supuestamente salía a las 10. Escapaba primero Para agarrar el tren de las 10 menos 10 Llegaron viejo a, a los 10 Y subir de la estación de tren corriendo para acá Y eso todavía no estaba enganchado Porque eran los primeros programas eh? en, en, Del limpiador Traballé En, en Palleres y Abiento del, del 2007 Los dos primeros meses que hice esto Y hasta que ya, ya Se ve que empezaba a engancharme ¿eh? Empezaba a engancharme No, hombre, tuve ahí los dos parones de las dos veces que, que viví fuera, muy poquitín, porque fueron los dos meses de Valencia Don Juan y otros siete que estuve en, en Cangas, precisamente en Cagas, <risa> aquella, aquella gran experiencia que también lo pasé, también se me trató. Pero bueno, <risa> joder. Oye, con de no poner música, eh, empieza y ir ahí. Sí, en un paro, en un paro. Que fueron las tres únicas veces que yo siempre digo que soy... A ver, que lo de Anadonico, Miserable, está muy bien puesto el apellido de Miserable. Porque yo voy a, a Valencia Juan Juan, ¿eh? ya no puedo hacer el programa. ¿eh? Hay los que marchen a Tailandia y siguen haciendo el programa de Tailandia. Uh -huh. ¿eh? Yo marcho a, a Cangas del Narcea, ¿eh? ya no puedo hacer Anedonia. hay lo que marcha a Calcuta y era Calcuta o Bombay, no me acuerdo Bombay, por allí, Bombay, sí. Bombay. Y, y sigue haciendo el programa Ay. así llegué, que me parece que estoy hablando por supuesto de, <coughs> del compañero Raposo que también te ha invitado lo que pasa que, que ahora este hombre con tal de no venir a Nedonia unas veces que se trabaja por la mañana y tiene que madrugar y otras veces que se trabaja por la tarde no puede venir Nah, Deja, yo <risa> Va a celebrar 350 eh, programas, si no me equivoco, la semana que, que viene. Que ya que me supere el número de programas. La mayor de la coca, ¿no? de ediciones. En tiempo efectivo, no. En tiempo, empecé yo un poquillín, pero poquillín. No, un... Pero él tuvo constancia. El tuvo constancia. estamos. El, el, el el, semana a semana. Pues ya estando ves. fuera incluso. Sí. Yo llevo este programa y el 335 de los rabaos Y él, por embargo, pues ya están 350. Claro. Uh -huh. bueno, la constancia. Pero bueno, yo. Ahí pienso, es nada, ¿eh? Hostia, no, pero bien. Mira, yo pienso que ahora mismo ya, ya no lo fatrearé. ¿eh? Quiero decir que yo ahora seguiría haciendo el programa en cualquier condición que. Ya me engancha demasiado, ya lo necesito demasiado esto. Oye, no es por interrumpir aquí a, a ver. al conductor del programa, pero que hace, ¿qué fue? Hace ¿Eh? media hora que dijiste de poner una canción ilegal. Bueno, pero y ahora... además quedó la cosa, además como que. Eh, el Anabási Básico propuso una en concreto sí. y luego tú como que quedaste así en un momento. Que de repente al cuarto sí, que de de otra. Pero, la no la, pero no llega hasta decir cuál, ¿no? No, no llega a decir cuál. Que ahora mismo no me acuerdo ni siquiera el título y es de es de del B's de los discos malditos Ham, pues que fueron un poco pues escuchados y que a mí parece una, una puta pasada. Que ya que tengo que ponerla Eh, bueno, no sé, ¿no? O, vale. o que contarás algo, a lo mejor una otra cosa. Bueno, vamos a cumplir ya dos horas de programa. Va a dar la medianoche, dale, anda. Pues habrá que. ¿eh? Yo despido, me. No, pues todo, espero un segundo. Que Tiro a... y el pistolero están aquí medio. <risa> bueno, <risa> bueno, venga, voy a, voy a poner el cantar este: Despedémonos con ilegales. ¿Cuál es vos? Como veas. ponemos bueno, esa quiero cortar el bacalao aquí, bueno, a ver. Eh. Estamos, bueno, yo tuve por Madrid tengo excusa eh bueno Me sí alcansado. porque si sitio madre sí. de Dios, como Madrid como pa... lo... para <risas> justifica todo sí la sí, verdad sí, que eh, <risa> tuve pensando en volver por Cangas padre, pero bueno no, con Madrid <risa> valía Madrid val para pa cansar eh, bueno oye mil gracias por por estar eh. mil gracias a todos por estar aquí eh que, que ya os digo, yo lancé las invitaciones pero como no pedí confirmaciones tampoco sabía, hombre, de alguno ya me confirmaréis que debéis a venir. Bueno de fecha los cinco, los cuatro que tenéis me confirméis que debéis a venir, pero bueno, oye pero mira, eh, nuestro speaker del básquet no me confirmó y sin embargo sí que pasó sí que pasó por aquí. Bueno pues nada, eh, dentro de diez años más Este. Para el 20 celebramos celebramos otra. Un... Yo creo que a partir de los 10 hay que empezar a los cada 5 por si acaso, ¿eh? Pues ya, es si acaso. Bueno, un oye. placer haber compartido tierra tu anedónico, hostia, bueno, y que entonces, sean por muchos más, ¿eh? Pues mira, mira, y, los que que, y los que nos quedan por por camino. Mira, gracias. Esperemos, esperemos que se nase que se nase ella, ¿eh? Esperemos que se na ella. podéis seguir falando hablando, ¿eh? Porque te hasta que encuentre el, el disco que llegue y el Sí, sí, yo también, bueno, pues fue un placer, un honor Y a ver si estamos aquí en, en 2027 En 2027, ah, sí, en 2027, vale, claro oh, Suena pues, muy lejos ¿eh? bueno, pues, pues igual que hubiera sonado ahí 10 años exact las, Exactamente 2027. <risa> O sea que... ¿eh? Bueno, yo me despido también Encantado de estar aquí, de celebrar este año Y también hasta a ver a la, el siguiente aniversario ¿Cuándo es? Bueno, esperemos. Bueno, oye, por cierto, a ver, eh, también no no es que no que olvidarse. Eh, hoy fue, estamos celebrando el décimo de Danedonia, pero ya que para para dentro de tres meses celebraremos el 35 de, de la radio. y para dentro de ese ocho meses eligésimo de los capítulos que desde algunos tendré que hacer de vez en cuando para pa, pa no dejarlos morrer estoy buscando a ver que comprar la botella de cazaíntos voy a ver directamente a la heroína cojones vuelve la heroína habrá que he probar alguna vez o ¿ok? oye quería poner una pero no me acuerdo cómo se tituló ni exactamente qué discutar joder, Ay, joder. A ver, Ana, si te das cuenta una que dice uh, así como me, me suelo dormir con los ojos abiertos, la mirada fija en un punto de luz. Hostia, tío. O sea, Va, no tío no tanto no. O sea, me gustan, pero. ¿No será de hombres G esa? No. No, no, no. Lleve de más si, no, No no, yo de más, pasado, más, ¿no? Yo de más no, No no, no, más adelante. no, más adelante. No, no, no, más adelante. Bueno, es que esto, los, estos, lujuria, estos tre no los una tres una extraño. los tres últimos de los 90 los tengo muy poco escuchados. Mm, Fáltame uno ahí, joder, ¿cómo se llama? Si la muerte me mira de frente, mira, vamos a ver. Si, si puede si puede estar ahí. Bueno, eh, yo voy aprovechando para eso, para dar las gracias por la invitación a este programa aniversario y eso, a ver si lo dicho para el siguiente a ver si estamos todos también Bueno, intentaremoslo. Eh, mira, no estoy seguro, pero vamos, yo pienso que igual ya está de la rabia de vivir. A, vamos a ver si ya esa. Bueno, un saludo enorme a todos. Eh, hoy despedimos con ilegales. Un saludo no se me olvida Maceto y, y María que tuvieron, que tuvieron también ahí en el chat. Un saludo para la gente que tuvo ayer, para Lucía especialmente. Eh, pa de la puela que no pudo venir pa y bueno y para tanta gente que no pudo venir pero que sé que yo que son sé yo que son fieles alaba venga anabase cuento pinchándomela y que nos cojan exactamente aunque no sea aunque no sea la que la que suena hoy ¿eh? pero que que, que quede claro, ¿eh? que claro que quede claro que aquí la semana que viene el jueves. y jueves básico y es un DJ a ver <risa> Sí, pero no ya esta cago la madre. no pues pues a ver joder pues tú lo llevo eh, no día esto, pues no ya está hostia vaya mal que suena estoy ordenado no no no pues los ilegales no se merecen los, los ilegales no se merecen esto cago la ley Queda feo, eh. Quedamos un final muy guapo. ¿Qué pasa? Si... Ah, Uy, vale, o se también, no, también se está crujiendo ya, eh. Lo claro, claro. No, no, no, lo lanzaremos desde hombre, este. Hombre, va. Verás. me ah, Pero en esta. YouTube, si no. Ah, es que no sé cómo se titula la que yo quiero poner. Joder. Yo no puse a de verdad que no sé cómo se titula Ay, ay, ay. Ah, ay, que me veis sin nada, sin reparar ni hostias. Joder. Eh, y aquí es pidenos, pregúntanos esto, si lo hay que reparar. Diz la West 333. Estoy esperando el desecho de noviembre. ¿No? Y es verdad que se, se me olvida. O sea, ah, ya, ya pasaron doce por cierto. Eh, eh, no lo detecto No lo detectó. la mar. Vuelve, sácalo y vuelve a pincharlo. Cago en la ley. Pacho. ¡Eh, eh, eh! Sí, sí, sí, que está. Sí, que está en Sí, Por cierto, una cocina. Feliz cumpleaños a la MUR. ¿eh? Que si no llega a ser por la West 333, un no mal acuerdo. Pero feliz cumpleaños a la MUR. ¿Eh? No sé cuántos cumples, pero mucho seguro. A ver, anedonia. Pincha en el, la carpeta que se llama anedonia. Dentro de la carpeta que se llama anedonia, discografía completa de ilegales. Ilegales, eh, discografía completa. Ahí. Dale, más. Y, joder, pues mira a ver el apuesto de la lujuria. Ten que estar ahí. A ver. Un coche de vacación, joder, toda mi Todos somos a Se dejo a comportarme. Cabecita roja. Lobo mola de bosque. Ángel, por joder. El la puesta en mierda, no he decidido comportarme. Está también de actualidad, eso mola, pero pero no. Pero yo quiero la otra corazón. Es un animal extraño. Me son contaminar lo que soy yo. Son el mal, la luz de las enfermedades. El parque de invierno va ponme, Venga, ahora sí que ya que ya no cambio. Ponme la luz de las enfermedades oscuras. ¿Cuál? El corazón es la luz de las enfermedades oscuras. No sé si ya está, pero si no lle, pues da lo mismo. Son todos increíblemente buenos. El, o sea bot el botón del Zara, o sea ¿tienes que lo...? Que lo? Es el del Zara, sí, tengo, lo he subido. No, no, quítala, quítala, que esto no mola nada. Madre eh. mía. Apágalo. Sí, hombre, sí, joder. Qué eso. final ap apoteósico. Apoteósico. Hostia, ¿cuál sería, tío? ¿En qué, discu qué discutará...? Eh, eh, mira, de ahí para atrás de para atrás en la carpeta vamos a buscar <risa> y que esto tiene que tiene que acabar así nada mira Oye, que tienen muchas buenas los ¿eh? pálidos todos están muertos en el directo no tal para espera el fin oh, joder complicado drogas duras los chicos no, no está el blues oración el jardín de esta anfetamina el número de la bestia el regreso al sexo por una buscada, no puedo controlarme oh. Mateo, mira, vamos a vamos a tener que cambiar, vamos a poner hacia las profundidades porque yo, además sí, yo pues creo que ya es metafórico, esa está en el último disco la vida eh, no, no ah. de fuego hacia las profundidades bueno ala, pues quedéis con esa, ¿vale? Venga un saludo a todos y a seguir haciendo radio el otro lado de la antena, os escucho y os respeto salud Saludos a tu colega también. Venga, hasta jueves, vale. Sal Esta semana no, ya está la semana que viene. Hasta lloves. Saludo, Mazatu.